En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaria Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 7 en punto de la mañana de este martes eh, 21 de febrero. Hoy tendremos un día marcado por el paso de intervalos nubosos. Las temperaturas seguirán subiendo. Alcanzaremos una máxima de 19 grados. Ahora hay 10 eh, grados con 8 de temperatura. En el termómetro de Teled. El propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnitz, dio explicaciones anoche en el programa A Todo Gol, en el Elche. Fue autocrítico y volvió a pedir disculpas al aficionado con el que se siente, dijo, muy comprometido. Reconoció que esta temporada está siendo desastrosa, pero se siente fuerte para seguir adelante con este club. Desveló que ha tenido ofertas de compra potentes por parte de grupos inversores extranjeros. Pero por ahora dijo que no vende, que quiere hacer grande al Elche... ...porque se siente comprometido con una afición apasionante. Creo que, mira, le voy a dar un mérito. Pepe se a la hora de, de vender el club, que creo que no lo hizo por necesidad... ...sino un poco también, porque a veces este es un... un... Lugar injusto, porque uno puede dejar todo, pero como digo, si el delantero el 9 no mete el gol, el responsable es uno, y lo asumo. Eh, siempre me dijo lo mismo, a la hora de dejar el club me quedo tranquilo, que lo dejo gente de bien, no sé si soy el que más sabe, el que menos, para muchos no sé, pero, pero, pero llevo la bandera del compromiso de este club. Y si el día de mañana... Eh, ...perdiera esa fuerza y tomar una decisión... ...no dejaría el club en manos de cualquiera... ...porque, porque la gente a mí me generó un compromiso... ...y yo tengo que buscar... ...más allá de mi bienestar económico... ...no perder esa responsabilidad con la gente... ...de, de, de ese compromiso que me han dado... ...que es llevar la pasión de, de, de todos los licitanos. ¿no? Pues Cristian Bragarnit dio más titulares... ...pero será Paco Gómez... ...quien nos resuma hoy en su crónica deportiva... ...lo que dio de sí... ...esta entrevista en, en su programa... ...en A Todo Gol... ...además hoy les contaremos... ...que el presidente del Consejo y el alcalde... ...visitaron ayer a los expositores valencianos... ...que están mostrando sus colecciones... En, ...del próximo invierno en la Feria Internacional de Milán... ...que está registrando... ...gran optimismo por parte de los empresarios del calzado... ...que ven cómo el comprador asiático... ...ha regresado... Hoy vuelven a visitar otra feria, la de Los Componentes, allí mismo en Milán, Lineapel. Y para los empresarios turísticos también se está notando una recuperación en el sector. 2022 fue un buen año y se abre este 2023 con buenas expectativas, tras la apertura de nuevas rutas aéreas en el aeropuerto y la obtención de la marca turística para Elche. Por ello, la patronal reclama al equipo de gobierno que no se duerma y que ponga en marcha el plan estratégico con más eventos y agilice la tramitación del nuevo Palacio de Congresos. La militancia socialista va a votar este sábado en la sede del partido, aquí en Elche, a los hombres y mujeres que acompañarán a Carlos González en su lista electoral. El plazo para presentar candidaturas termina este viernes y, tras las votaciones del sábado, será la comisión ejecutiva la que ordene los puestos del grupo elegido, tras escuchar, dicen, al cabeza de cartel. Y el Museo de Arqueología e Historia de Elche... ...cuenta por primera vez con una sala de investigación... ...para el estudio de piezas... ...un espacio ubicado junto al almacén del museo... ...en el que analizar y estudiar con más tranquilidad... ...los nuevos hallazgos o cualquier pieza que interese... ...a los investigadores. Y en la crónica de sucesos les contaremos hoy... ...que una madre y su hijo han sido detenidos por la policía local... ...por robar artículos por valor de 200 euros en diversos establecimientos comerciales de la ciudad. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Pasan cuatro minutos de las siete de la mañana, comenzamos nuestro relato informativo y lo hacemos con el optimismo. Es lo que se respiraba o lo que se está respirando desde el domingo en la Feria Internacional de Calzado que se está celebrando en Milán y en la que 33 firmas ilicitanas exponen sus colecciones del próximo invierno, siendo la representación zapatera más numerosa del calzado español. El alcalde y el presidente del Consejo visitaron ayer a los expositores valencianos. Carlos González considera que las expectativas con las que ha abierto esta feria consolidan la recuperación del sector. Es una feria en la que se respira optimismo, es una feria en la que estamos viendo los stands llenos... ...y podríamos decir que es una feria en la que se consolida la recuperación del sector del calzado... ...lo cual es una magnífica noticia para la comunidad valenciana... ...pero fundamentalmente es una magnífica noticia para el municipio eh, zapatero por excelencia de la comunidad valenciana. Y la presidenta de la patronal valenciana del calzado, Marian Cano... ...ha explicado que las empresas buscan nuevos mercados... ...porque el 70% de los compradores son de la Unión Europea... ...por ello ha celebrado la vuelta de los clientes asiáticos... ...a esta feria internacional... ...la más importante del calendario ferial. Y bueno, pues a seguir trabajando y, y a, a, a, bueno, a continuar definiendo mercados... ...con el objetivo también... Es la diversificación de mercados, pues, 70% de nuestras exportaciones van dirigidas a, a Unión Europea mayoritariamente. Para nosotros esta feria también era importante por la vuelta de los clientes de Asia. Hemos estado ediciones en las que las limitaciones a la movilidad pues, no permitían eh, pues, la asistencia de todos. Y el presidente del Consejo, Chimo Puch, también destacó la fortaleza del sector y apunta que esta temporada puede batir récord de ventas exteriores, ya que se prevé que las exportaciones superen los 1.500 millones de euros. Yo quiero pues, mostrar el optimismo de, del sector, que solo está basado en una cuestión, el trabajo, la profesionalidad, la visión innovadora, la aportación tecnológica y desde luego la ilusión. ...esto es el sector del calzado hoy en la Comunidad Valenciana y en España". Chimo Puig también tuvo tiempo de reunirse con responsables del sector del calzado... ...para analizar la situación y tratar cuestiones pendientes... ...como la Learning Factory, ese espacio de formación en tecnologías del calzado en Elche... ...para la fabricación de zapatos de calidad, es lo que dijo ayer. "...hacer un análisis del estado de la situación... Hay algunas cuestiones que, que tenemos pendientes. Eh, estamos en el Learning Factory que tenemos que hacer en, en Elche, que va a significar un espacio de capacitación para todo lo que son las distintas habilidades en el mundo del zapato. Saben ustedes que cuando hablamos de zapato estamos hablando eh, de obras de arte porque en algunos de los zapatos que hemos visto inter, intervienen muchas personas, intervienen muchos factores y a, a pesar de toda la automatización que es fundamental, el trabajo de las personas es básico. ¿no? Pues hoy el alcalde y el concejal de promoción económica seguirán en Milán porque abre sus puertas la otra feria ...importante para los empresarios... ...eso sí, de los componentes... ...Línea Pell... ...donde se presentan las, tendan, las tendencias del verano... ...del próximo año de 2024... ...esta feria ha aumentado el número de expositores... ...y acuden medio centenar de firmas nacionales... ...dieciocho de esas marcas son de Elche... ...en una extensión de cerca de 2000 mil metros cuadrados... ...se presentarán más de 1150 expositores... ...de 42 países... ...la mayoría de Italia... ...y el 7% de España... ...Línea Pell es importante para presentar físicamente... ...las nuevas colecciones y para mantener... ...el contacto con el cliente internacional... ...afianzar negocios... ...o ampliar cartera de clientes... ...según la patronal de los componentes. El calzado y sus componentes es uno de los sectores... ...donde se ha apostado en los últimos años... ...por la innovación gracias a institutos tecnológicos... ...como InScope o a las universidades... ...en este sentido... La Miguel Hernández Delche de está practicando, participando en varios proyectos para dar una segunda vida a los subproductos del arroz y se ha comprobado que la paja del arroz puede emplearse para fabricar suelas o plantillas de calzado. La empresa ilicitana Nalco es una de las colaboradoras en esta investigación, mientras que otros subproductos podrían encaminarse a la industria de la cosmética. Estas iniciativas están subvencionadas por la Agencia Valenciana de la Innovación y el Ministerio de Ciencia e Innovación y buscan dar una solución integral y sostenible a la gestión de la paja de arroz, que se trata de uno de los principales residuos agrícolas, tanto a nivel regional como mundial, derivada del cultivo de este cereal, el alimento más consumido en todo el mundo. Y hablamos ahora de otro sector, el turístico, porque está de enhorabuena ya que cerró 2022 con buenos resultados, según la patronal AET. Parece que otro sector que también está recuperando de las consecuencias del COVID es el, turistico, el turístico, ya que la ocupación de hoteles en Elche terminó el año pasado con un aumento del 16%. Es lo que nos cuenta hoy nuestra compañera Isiar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ro. La Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha valorado muy positivamente los datos del sector en el ejercicio de 2022, ya que la ocupación hotelera aumentó un 16% con respecto al 2021. El dato medio de anual en Elche en 2022 fue del 78%, dato que supera la media de la Costa Blanca en más de ocho puntos. Además, la rentabilidad por habitación y día en 2022 también fue positiva, ya que aumentó 10 Euros con respecto al año anterior. El precio medio anual fue de más de 62 euros. Con todo ello, la directiva de AET considera que aspectos como la colaboración público-privada o el aumento de eventos y actividades deportivas, profesionales, culturales y sociales que se han organizado en la ciudad también. Eh, con aspectos favorables que han propiciado estos buenos resultados para el sector hotelero y de cara a futuro, con la incertidumbre económica de la inflación, han pedido aprovechar que Elche ya cuenta con marca turística para impulsar el sector, además de poner en marcha el Plan Estratégico de Turismo o el Palacio de Congresos. Y este año la Diputación Provincial volverá a lanzar otros eh, 20 millones de euros para las campañas de bono consumo en los municipios de la provincia. Así lo anunció ayer el presidente Carlos Mazón. El objetivo de este dinero es reactivar la economía y apoyar a los consumidores. Se trata de la cifra más alta que se ha destinado... A estos bonos se aprobará en el pleno del jueves y se subvencionarán las acciones que se desarrollen a lo largo de 2023. El Ayuntamiento de Elche tiene previsto con estos fondos volver a sacar más bonos consumo para abaratar la cesta de la compra. En los últimos seis meses la Diputación ha movilizado... Más de 38 millones de euros. Escuchamos a Carlos Mazón. La cifra más alta que ningún gobierno, ninguna entidad en la comunidad valenciana, incluyendo la Generalitat Valenciana, ha puesto a disposición para ayudar al consumo, para ayudar a las consumidoras y los consumidores, en este caso de la provincia de Alicante, y de apoyo específico y concreto al pequeño comercio, a nuestro comercio urbano. Pues son ayudas públicas necesarias para una provincia en la que, según los datos de Comisiones Obreras, los parados ascienden a más de 70.000 personas, de los que un 55% reciben prestación por desempleo, pero el resto están sin cobertura. Según este sindicato, las prestaciones contributivas alcanzan casi el 24% de los parados, el subsidio el 27 y la renta activa el 4,7. En nuestra comarca, el dato de parados que reciben las prestaciones es más bajo, ...de un 53,6% para los más de 26.000 desempleados registrados... ...en las listas del Cervez de Elche, Santa Pola y Crevillet. Y hablamos ahora de política electoral... ...porque este sábado el PSOE de Elche ha convocado... ...una asamblea extraordinaria para elegir a los hombres y mujeres... ...que acompañarán a Carlos González en su lista electoral... Los militantes deberán elegir al grupo y será la Comisión Ejecutiva la que ordenará esa lista. La fecha tope para presentar candidaturas acaba este viernes a las 7 de la tarde y las votaciones del sábado serán desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Escuchamos al portavoz de la Ejecutiva Socialista, Ramón Abad. Para esta asamblea, donde se debe manifestar por parte de la militancia, en primer lugar, la preferencia a qué hombres y mujeres, a qué compañeros y compañeras deben ir en esa lista electoral y, posteriormente, será la propia comisión ejecutiva quien, tras oído el parecer del candidato, del compañero Carlos González, elaborará una lista electoral de hombres y mujeres preparados para ganar estas elecciones y para seguir gobernando en la ciudad de Leche. Y el Partido Popular, su candidato, eh, Pablo Ruz, es quien va presentando poco a poco a los hombres y mujeres con los que va a contar en su candidatura. Ayer presentó un nuevo fichaje. Se trata de Francisco Soler, abogado y presidente del Club Rotary Elche. Se ha sumado al proyecto económico del Partido Popular, tanto a nivel municipal como autonómico. Lo escuchamos. Es Elche. O sea, eh, muchas veces miramos Elche desde dentro de Elche y hay que ver también desde fuera, que nos vean desde ahí, tenemos eh, cosas que otros eh, no tienen, hay que ponerlas en valor y queremos crear y que Elche sea un foco de, de inversión, eh, que sea un foco económico eh, y poner eh, mucho énfasis en, eh, en los ingresos. Y el candidato a la alcaldía, Pablo Ruz, sigue sin desvelar el orden, los puestos de salida de sus compañeros de cartel. ...pero no hablamos ni de puestos, ni de nada de esto... ...sí evidentemente, tiene que estar absolutamente vinculado... ...tanto lo, el trabajo ahora interno, organizativo... ...como el institucional a partir del próximo 10 de junio... ...que será la toma de posesión. Y nos trasladamos ahora hasta el MAEM... ...el Museo de Arqueología e Historia del Che, ...porque cuenta por primera vez con una sala... ...para los investigadores... ...ayer se presentó... ...y allí estuvo nuestra compañera Marga García... ...esta es su crónica... ...muy buenos días Marga, cuéntanos... ...buenos días Ros... ...el MAE ya cuenta con una sala de investigación... ...un espacio ubicado junto al almacén del museo... ...en el que analizar y estudiar con más tranquilidad... ...los nuevos hallazgos... ...o cualquier pieza que interese a los investigadores previa solicitud. La sala cuenta con una mesa, zona de fotografiado y otra de conservación, con piezas que no están en exposición. Hasta ahora, este espacio albergaba la documentación de la empresa municipal Pimesa. Por otra parte, se ha mejorado la iluminación de todas las vitrinas del museo, que han pasado de halógenos a luces LED, un avance que supone una mejora de las condiciones de conservación de las piezas, además de la reducción de ondas infrarrojas y ultravioletas, unido al ahorro del 50% del coste energético. Una iniciativa a la que se sumará también en los próximos meses la reforma de varias salas del museo para albergar exposiciones de gran envergadura. Un paso más con el que mejorar las condiciones del MAE con la vista puesta en la cesión temporal de la dama a Elche. Escuchamos a la concejal de Cultura, Marca Antón. Son tanto las que tengo a mi espalda como las que tenemos en la colección aquí en el almacén de al lado. Ahí es, eh, normalmente el investigador hace la solicitud, se le programa un día, para que pueda, un día o días los que necesite para que pueda acercarse y se le, se le provee de la pieza y que además lo del de tomado de fotos es muy importante porque al final cualquier tesis, cualquier trabajo siempre tiene que ir acompañado de fotos ...y como las piezas no pueden salir del museo... ...el que pudieran hacerlo de forma casi profesional... ...con diferentes fondos, con diferentes luces... ...eso yo creo que va a ser muy, muy apreciado por los investigadores". Y también Almae se lleva la música, Músicas para la Dama. Se trata de un ciclo de conciertos gratuitos a cargo de los alumnos de todos los niveles del Conservatorio de Música de Elche, una iniciativa que quiere unir arte y cultura y que contará con recitales de guitarra, saxo, viola o violonchelo en la Sala Roja del Museo. La clausura será el 16 de junio en el patio de armas del Palacio de Altamira, donde los protagonistas serán... ...el profesorado del conservatorio... ...escuchamos a la vicedirectora Ana Fenoy... ...hablando de estos conciertos. Y hemos podido sacar a la luz cinco conciertos... Eh, ...muy variados. el de este viernes... ...será un recital solista de guitarra... ...a partir de ahí serán sobre todo agrupaciones... ...como ha dicho Pepe... ...y hay de todo, desde saxofones, violas, violonchelos, guitarras... ...y es muy importante para los, los chicos poder salir tocar y poder conectarnos con otros espacios tan importantes como el que tenemos, en el, en el que estamos hoy aquí. Entonces, el de, el, efectivamente, el último será un broche estupendo por el espacio arquitectónico donde se desarrolla y por la calidad de los intérpretes, que son los profesores del propio centro. Y, bueno, esperamos que la gente asista, que lo disfrute. Para nosotros es un motivo de ilusión y esperamos que sea el primero de otros ciclos. Pues un ciclo que comienza, como ha dicho Ana Zenoy, este mismo viernes en el MAE. Y abrimos la crónica de sucesos. La policía local arrestó el pasado 9 de febrero a una madre y a su hijo, al ser sorprendidos con ropa robada, valorada, ...en 200 euros... ...los dos circulaban con un vehículo... ...que hizo maniobras evasivas... ...para evitar a la patrulla policial... ...lo que hizo sospechar a los agentes... ...estos averiguaron que el coche estaba dado de baja... ...y en su interior encontraron una bolsa... ...con ropa, con los sistemas de seguridad instalados... ...y sin ticket de compra... ...también hallaron bolsas con papel de aluminio... ...y precinto empleados para burlar... ...los arcos de seguridad de los comercios... ...la policía descubrió además... ...una cartera oculta con la documentación del hombre que en un primer momento se había identificado con los datos personales de su hermano para evitar su ingreso en prisión. Y el Centro Comercial Lalyup ha acogido la entrega de premios del quinto Certamen de Fotografía de la Avenida de la Virgen. Para su celebración, Francesc cantó, representado por Iván Pomares y su caballo, pasearon por el exterior e interior del Centro Comercial, acompañados por la Dolsaina y el Tabalet. El primer premio para, para, por la fotografía Ángeles se lo llevó Fernando Sebastián. Todos los ganadores recibieron un diploma. ...un premio económico y tarjetas de regalo a gastar en el Aljub... -Yup, ...que celebra este certamen dentro de su proyecto Destino 2020-2030... ...para fomentar las tradiciones de la ciudad... ...también quedaron expuestos los carteles ganadores... ...del certamen del cartel infantil y del institucional... ...de las pasadas fiestas de la Avenida de la Virgen 2022". Y por último, les contamos que la UNED acogerá el jueves de la semana que viene una jornada sobre educación y memoria democrática, organizada por la Fundación Cibes. En el evento se informará al profesorado de distintas etapas educativas sobre la importancia de impartir desde las aulas el aprendizaje de la memoria democrática. La jornada contará con profesionales como el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el director de la Cátedra, Pedro Ibarra, Miguel Ors, O la Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna. Informativos en Teleelch Radio Marca. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ancara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ancara Motor, Sor José Falcordo 35, Elche y Carretera de Ocaña 40, Alicante.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 Tele Elche, Radio Marca. Pues cuando faltan siete minutos para llegar a las siete y media... ...vamos con la crónica deportiva, lo hemos dicho... ...hemos empezado este relato informativo con las declaraciones... ...del propietario del Elche Club de Fútbol... ...ayer dio explicaciones en el programa a todo gol de Paco Gómez... ...sobre el momento en que se encuentra el Elche Club de Fútbol... Hizo autocrítica, pero aseguró que tiene fuerza e ilusión para seguir adelante. No va a vender el club, de momento. Nos cuenta el resumen de esa entrevista. Paco Gómez en su crónica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Tras la derrota dura frente al español... ...que deja al Elche a las puertas de la segunda división... ...cuando aún todavía faltan 16 partidos... ...era momento de hablar con el propietario Cristian Bragarnik... ...en su primera entrevista a la Vuelta de Tierras Argentinas. El máximo mandatario reconoció que es el máximo responsable... ...de lo que está sucediendo y de este Elche colista. Bragarnik. Siempre lo he dicho, ¿no? El máximo responsable... ...de las decisiones y del momento que está viviendo el equipo soy yo... ...seguramente... ...ninguno cuando planifica va a evaluar que hubo cinco personas distintas... ...manejando... ...un plantel... ...lo cual esa es una de las cosas... ...y la asumo". El propietario del club dejó claro que se siente muy orgulloso... ...de la afición blanquiverde que está siendo lo mejor en el año del centenario... ...y que se siente fuerte y con ganas de seguir. Pues yo estoy fuerte, yo estoy con ganas... Eh... De verdad, de verdad, y no lo digo por... Creo que lo saben y al contrario, una de las críticas más grandes que, que tengo es que no me interrelaciono, pero, pero me emociona lo de la gente. Me emociona lo de la gente. Y puedo hacer una crítica, anteriormente no, en temporadas pasadas, capaz que a mí me tocó llegar justo con la pandemia y, y no ver eso y haber visto otras aficiones. La verdad que hoy la afición del Elche me genera orgullo, me genera... Tener que duplicar los esfuerzos, tener que, como decís, tratar de equivocarme lo menos posible, porque, porque es hermoso. Ver ayer a la gente, el respeto, eh, no, no, no, es admirable y bueno, vamos, vamos a seguir tratando de, de hacer y dejar lo mejor para el Elche. Y siempre digo lo mismo, el día que yo vea que, que no puedo seguir dándole mis conocimientos, mi capacidad al club, daré un paso al costado, pero yo me siento con mucha fuerza y, y con muchas ganas. Bragarnik eh, reconoció y afirmó que en los últimos meses ha recibido varias ofertas, una de un grupo americano, pero que él va a seguir al frente de la entidad, aunque descienda a segunda división A, aunque ha dicho que nada es imposible y que todavía van a intentar eh, pues la quimera de la permanencia. Además, en el final de la entrevista que manteníamos ayer en A Todo Gol, se disculpaba por sus errores. Digo siempre, no sé si alcanzó ¿no? una disculpa, en, en lo que me haya equivocado, no les quede ninguna duda que si me equivoco lo hago siempre de buena fe y pensando que es lo mejor, porque lo mejor para mí es lo mejor para el club y para la afición. Y bueno, trataré de, de a poco seguir equivocándome lo menos posible y tratando de, de acertar como también lo hemos hecho. ¿no? Las palabras del propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnico, y escucharemos un amplio resumen en el programa Elche en Punta a partir de la 1 y 20. Hasta luego. 101.4, tele Radio Marca. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. ...porque puedes ser uno más... ...o ser tú mismo... ...como el Audi A3 Sportback Genuine Edition... ...ahora sin plazos de espera... ...con el carácter deportivo del paquete S-Line... ...y la última tecnología... conducelo desde 410 euros al mes... ...en 48 cuotas con Easy Renting... ...y entrada de 5.713 euros... ...para unidades limitadas... ...oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero... ...consulta condiciones en Audi.es... ...ven a tu concesionario Audi... ...Serra Móvil Elche... ...Oleza Móvil Orihuela... ...y el Móvil Elda Petrer... ...hay un vehículo para cada persona...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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofilm de Hyundai y la vaquería del Camdelch. De Malbandia, entre hoy y mañana seguirán subiendo las temperaturas hasta alcanzar valores primaverales pero a partir del jueves y de cara al fin de semana volverá el invierno con un descenso notable de las temperaturas durante esta madrugada aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados en el sur del Camp de Elch, las temperaturas han bajado hasta los 5-6 grados hoy tendremos una jornada con pasos de intervalos de nubosidad, a ratos cielos bastante nubosos con tendencia a cielos prácticamente despejados ya de cara a la noche, el viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy subirán las temperaturas con la masa de aire cálido que nos va a acompañar, en máximas que en buena parte del territorio alcanzarán los 18-19 grados Mañana miércoles tendremos una jornada con cielos prácticamente despejados, aunque veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto viento en calma primeras horas después se activará el viento flojo de componente marítima, alcanzaremos temperaturas que ya rozarán los 21 grados, valores primaverales mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo no van a bajar de los 9 o 10 grados aquí en la ciudad y a partir del jueves, cambios a la vista, nubosidad en aumento comenzará a bajar la temperatura viernes, sábado, domingo, cielos bastante nubosos, se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter débil, el viento moderado de noroeste con rachas de más de 40 km por hora y temperaturas invernales que no van a superar los 12 o 13 grados.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 ...101.4... Teleelch Radio Marca... ...hoy 21 de febrero se cumplen... ...es el aniversario de una estrella... ...se cumplen 83 años... ...del nacimiento de Nina Simone... ...falleció hace 20... ...ella... ...nació en plena segregación racial... ...y brilló... ...no la dejaron estudiar por ser mujer... ...y negra... ...pero no importó... ...se convirtió... Como decimos, en una gran dama de la canción. Hijos pequeños y te preocupa su seguridad cuando no puedes estar con ellos? Ahora en Vegafibra te regalamos un reloj infantil para que puedas saber dónde están tus hijos en todo momento. Y si lo prefieres, tenemos otros regalos como altavoces inteligentes, auriculares y móviles. Contrata un pack de fibra óptica con Vegafibra y disfruta ya de tu regalo. Infórmate en el 966-723-777 o en el reydelafibra.com. A la factura de la luz, placa, placa. ComesEnergy.com Placas solares para viviendas y empresas. Te cargamos de energía positiva. La Glorieta, con Rosemary Alonso. La pasada semana el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la ley trans, una de las más polémicas de esta legislatura. Desde su inicio fue una norma complejísima, tanto en su articulado como en la tramitación y sobre todo en el debate político. Ha generado tensiones en el movimiento feminista entre los grupos parlamentarios dentro del gobierno e incluso dentro de un mismo partido, el PSOE. Hay muchas claves en esta ley trans, pero la más destacada es que permite realizar un cambio de sexo en el registro civil sin que sea necesario un informe médico o psicológico, bastará cambiarse de nombre y sexo en el DNI con la voluntad de las personas. Una medida que se aplicará a los menores a partir de los 16 años. Los de entre 14 y 16 deberán ir acompañados de sus padres y si estos no quieren, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto. Los de 12 a 14 podrán cambiar su género con autorización de un juez. Hay muchas medidas recogidas en esta norma, pero para hablar de ello, contamos hoy... Aquí en el programa La Glorieta con la actriz y activista trans, la ilicitana Toni Díaz. Muy buenos días, Toni. Buenos días, Rosemary. Muchas gracias por, por tenerme hoy aquí. Primero, una valoración de esta ley trans. ¿Es la que queríais? No es la que queríamos porque se han quedado bastantes realidades trans fuera de ella, pero es un paso de gigante respecto a la anterior eh, legislación que teníamos. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué realidad trans es la que se ha quedado fuera? Pues se han quedado fuera las personas no binarias. Es algo que llevamos tiempo reclamando, pero eh, se ha quedado como un poco coja esta, esta ley, ¿sabes? Pero con toda esa polémica que mencionabas eh, se han tenido que ceder cosas que seguiremos los colectivos LGTBI luchando por ello. Pero sí, Se han quedado fuera. Estas, también las personas migrantes. No nos olvidemos que, que recibimos a muchas personas migrantes trans que vienen huyendo de sus países de origen porque son perseguidas. Se ha quedado muy ambiguo el artículo que, que, que recoge a las personas migrantes. O sea, que la autodeterminación de género que no se recoge para los migrantes trans ni tampoco para las personas no binarias. ¿Las personas no binarias quiénes son? ¿Los que se sienten mujer o hombre en función del día? No, no están así. A ver, si, si miramos en la simplicidad de, de la cuestión, pues a lo mejor podrías definirlo así, pero realmente es simplemente no te identificas ni con lo masculino ni con lo femenino. Lo, femenino. lo que se sale de esas dos cajitas binarias que, que culturalmente nos han ido inculcando como que ya nos descuadra, pero realmente hay muchas culturas eh, que lo reconocían a estas personas. Entonces, simplemente tenemos que salirnos de esos esquemas que, que se han ido construyendo desde que somos muy, muy pequeñitos. Bueno, pues ahora lo más importante, esta ley, ¿qué cambia con respecto a lo que teníamos ahora para los eh, transexuales, para el colectivo LGTBI? ¿Qué, os, ¿Qué derechos os da? Lo más importante de todo de, de esta ley es que despatologiza, porque con la anterior se nos pedían unos requisitos que eran totalmente patologizantes, porque teníamos que presentar un informe psiquiátrico, teníamos que estar dos años eh, bajo tratamiento hormonal y no muy lejos teníamos también que presentar una cirugía de reasignación de sexo, como se conocía. Entonces, quieras que no, eh, nos veíamos obligadas las personas trans a someternos a todo este tipo de, de procedimientos cuando realmente hay muchas personas trans que no tienen la necesidad de someterse a tratamientos hormonales ni a cirugías de, de confirmación de género. Entonces, esa ley viene a recoger eso, que tú libremente, sin una tutela eh, externa, puedes decir quién eres, porque cualquier persona sabe quién es, ¿no? De, desde que somos bien pequeñitos. Lo que pasa es que a las personas trans se nos ha asociado siempre a, a esa enfermedad, trastorno de identidad, que ya de hecho la OMS lo sacó de su lista de, de enfermedades mentales, ¿no? Lo ha pasado a otro listado, pero ya ha dejado de ser un trastorno, porque realmente no es un trastorno. O sea que vosotros estabais obligados antes de esta ley, si queríais cambiaros de sexo en el DNI y de nombre, estabais obligados a tratar eh, químicamente y también quirúrgicamente. ¿Eso era una obligación? Totalmente, totalmente. Además, eran unos procesos que, que nos veíamos muchas veces violentadas las personas trans porque nos hacían pasar por ciertos procedimientos que no teníamos por qué, que no se le... A, a cualquier otra persona, cis, cis son las personas que se identifican con el sexo asignado a nacer, no se les obliga a pasar por ahí. Porque además es como como que se intentaba entrar dentro de esos estereotipos y esos roles de género que estamos luchando tanto, tanto en el movimiento LGTBI como en el movimiento feminista, ¿no? A las mujeres trans, por ejemplo, nos hacían eh, pasar cierto tiempo viviendo en el género que, que vivimos, ¿sabes? Como con falda, tacones, pelo largo, cuando realmente si te paras a mirar, las mujeres en general somos de muchos tipos. ¿Entiendes? Entonces se nos, se nos intentaba imponer esos roles de género a, a las personas trans cuando realmente eh, no teníamos por qué, porque ninguna otra persona necesita esta tutela para ser quienes son. ¿Y qué podéis decir de la oposición que habéis encontrado incluso en el movimiento feminista? Hay voces que son muy críticas porque aseguran que puede haber fraude, que puede haber hombres... ¿Violadores? ¿Que se cambien el sexo? Sí, eso es algo que llevamos luchando años, intentando eh, romper todos esos bulos, todas esas mentiras que se están virtiendo hacia esta ley y sobre todo hacia las mujeres trans, porque al final eso se ha convertido en, en una lucha de mujeres contra mujeres. Y no solo eso, sino contra un colectivo de las mujeres que hemos sido históricamente discriminadas porque realmente no podíamos ser quienes éramos. Obviamente esta ley viene a proteger eso. El hecho de que tú seas mujer no te va a permitir tampoco que un violador o un eh, maltratador pueda acogerse a ello, porque en el momento que esa persona comete el delito va a ser tratada respecto al género con el que estaba registrada en el momento de esa violencia o de esa violación, no se pueden acoger a esta ley. Entonces, claro, eso es algo que hemos ido diciendo por activa y por pasiva, pero como que no se nos escuchaba, ¿no? Y es algo bastante frustrante cuando realmente se sale de lo que es la realidad en sí. Además, en la ley se recoge. Hay un artículo... Específicamente que dice que quien se quiera aprovechar eh, haciendo fraude de ley, de esta ley, eh, caerá sobre esa persona el peso de la ley, vamos, eh, hablando desde mis propias palabras. ¿Qué opináis vosotros con respecto a esas voces eh, de psicólogos y expertos que dicen que esta ley eh, puede ser dañina? Ahí volvemos a, a la patologización de, de, de nuestras personas como que no somos capaces de, de decir quiénes somos, ¿sabes? Entonces, claro, con las personas que se ha contado para la creación de esta ley es con las personas trans, que somos las propias implicadas. Y hoy en día somos personas bastante formadas, que tenemos cierto recorrido a nivel activista, a nivel eh, legal, y tenemos la suficiente capacidad para poder legislar sobre nosotras mismas. Entonces que un psicólogo o un psiquiatra quiera formar parte de, de esta ley es eh, ahondar en esa patologización. Porque realmente las personas trans no tenemos problemas psicológicos por el hecho de ser trans. Los problemas que tenemos es por esa discriminación social que sufrimos, por la no aceptación, por, por el hecho de que tu entorno familiar no te reconozca como la persona que eres. Ahí es el problema y ahí es donde estos expertos deberían saber dónde está su posición. La, las personas que somos parte de la ley somos las personas trans, no hay más. Y aquellas personas que pueden facilitar que estas leyes se puedan llevar a cabo y que luego puedan aplicarse una vez aprobadas. Los psicólogos, los psiquiatras tienen que estar para, esos, eh, para esas personas que realmente necesiten, porque... A, a, al lado de ser la persona trans, toda esa discriminación, todo ese rechazo deba ser gestionado de alguna manera profesional. Y, y Tony, algo muy importante, los menores con esta ley trans, ¿vosotros pensáis que van a reducirse el número de suicidios? Por supuesto, por supuesto. Además, uh, referente a la anterior pregunta, por el hecho de que pueda haber eh, algunos temas que sean irreversibles, eh, con los menores no se va a hacer nada que no sea reversible hasta el momento que puedan tener una decisión y, mm, por sí mismos Es cuando tú ves reconocida tu identidad, ya otros problemas externos se reducen porque al final esto es como la pesadilla que se muerde la cola. Si a ti no te reconocen por la persona que eres, tú vas a estar macerando en tu interior pues, ese rechazo social y muchas veces cuál es la solución poner fin a todos esos problemas. Entonces, cuando ese acompañamiento que mencionaba es efectivo, tanto a nivel familiar como a nivel social, a nivel educativo, se van a reducir los suicidios, se va a reducir el absentismo escolar y se van a crear protocolos de actuación ante conductas autolíticas y uh, a nivel educativo, ¿no? para que estas personas puedan seguir su educación y puedan llegar a niveles educativos avanzados. Porque hasta este momento el absentismo escolar en la población trans es muy, muy, muy alta. Y eso es para planteárnoslo. Claro, y esta ley también va a favorecer eh, la reducción del bullying para este colectivo en, en los colegios. ¿Qué medidas contempla para tratar el bullying? Las medidas son crear protocolos de actuación ¿no? y, sobre todo, la ley se tiene que apoyar y se apoyará en los colectivos que realizamos eh, este tipo de sensibilizaciones en los centros educativos porque es algo que hacemos todos los días y recibimos cada vez más eh, peticiones de centros educativos que necesitan este tipo de charlas, de formaciones, profesores, eh, CEFIRES que nos piden que, que demos cursos eh, para, para ellos mismos saber cómo actuar ante situaciones de situaciones trans. Y por último, ¿cómo te sentiste cuando la pasada semana viviste la aprobación definitiva de la ley trans en el Congreso de los Diputados? Pues quieras que no, Rosemary fue como un descanso, porque han sido muchos años de de lucha, muchos años de civilización, muchos años de, de, de romper con esos bulos que, que mencionaba anteriormente y es como, por fin, por fin ya las personas, que, las personas trans que vienen detrás no van a tener que pasar por donde hemos pasado las, las anteriores personas trans ¿no? que, que nos regíamos por la anterior ley y antes de eso no había ninguna ley, no había reconocimiento, entonces es como Por fin, toda esa lucha histórica que hemos llevado desde que, que, bueno, desde que acabamos con, con la dictadura, que no está mal decir que se nos eh, violentaba, maltrataba, violaba, se nos metía en cárceles por el hecho de ser quienes somos, pues toda esa lucha histórica que llevamos al final ha tenido un buen final, no un final feliz, que tenemos que seguir luchando por todas esas personas que se han quedado fuera de la ley, pero por lo menos es un paso de gigante. Y tanto, pues muchas gracias, Tony, por explicarnos esta importante normativa que garantiza en este país la autodeterminación de género. Gracias. Much muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y para lo que queráis aquí estamos. La Glorieta con Rosmaria Alonso. ¿Quieres poder acceder a las nuevas zonas de baja emisión de tu ciudad? En Citroën Marcos Automoción te lo ponemos fácil. Tenemos el mejor precio de toda España del eléctrico más vendido. Accede a tu ciudad sin ningún problema con el nuevo C4 eléctrico. Reserva el tuyo en citroënmarcosautomoción.com antes de que se agoten. Atención, febrero es el mes de los descuentos en Tiendas Anticrisis El Castor. Consigue tu cupón sorpresa en la castourna de cada tienda y todas tus compras tienen descuento seguro. Además puedes coger un cupón nuevo cada día en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 ...con Salvador Campello. Pues anoche, tras el Telenit... ...en el programa de Paco Gómez... ...de A Todo Gol... ...entrevistó al propietario... ...del Elche Club de Fútbol... ...una entrevista... ...en la que se abordó... ...la situación actual... ...del Elche a nivel deportivo... ...y también a nivel económico... ...y sobre todo... ...el futuro... ...para el Elche Club de Fútbol... Nos resume esa importante entrevista en su crónica deportiva hoy, Paco Gómez. Muy buenos días.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 Por tu empresa. Primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción. El domingo 23 de abril se celebrará la primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa, que discurrirá por las calles de Elche. Disfruta del mejor ambiente deportivo, lúdico y de relaciones profesionales. Infórmate en nuestra web teleelch.es. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofin de Hyundai y la Vaquería del Candel. Malvandía, entre hoy y mañana seguirán subiendo las temperaturas hasta alcanzar valores primaverales.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 Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes... Elche, Radio Marca. Nos gusta Elche. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en tiendas anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble. Entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. En TeleElch Radio Marca. La Glorieta con Rosmaria Alonso. El programa que madruga contigo. Saludos, hemos llegado a las 8 en punto de la mañana de este martes 21 de febrero. Hoy tendremos un día marcado por el paso de intervalos nubosos. Las temperaturas seguirán subiendo. Alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica... 11 grados de temperatura. El propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnik, dio explicaciones anoche en el programa A todo o Gol, en Tele-Elche. Fue autocrítico y volvió a pedir disculpas ...a la afición con la que se siente muy comprometido... ...reconoció que esta temporada está siendo desastrosa... ...pero se siente fuerte... ...para seguir adelante con el club... ...desveló que tiene ofertas de compra potentes... ...por parte de grupos inversores extranjeros... ...americanos concretamente... ...pero por ahora dijo... ...que no vende... ...que quiere hacer grande al Elche Club de Fútbol... ...porque se siente... ...como hemos dicho comprometido... ...con una afición... ...apasionante...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 De, ...de ese compromiso que me han dado... ...que es llevar la pasión de, de, de todos los licitanos ¿no? Pues dio más titulares... ...Paco Gómez nos resume hoy en su crónica deportiva... ...lo que dio de sí esta entrevista... ...en la que hizo también previsiones de futuro... ...Cristian Bragarni... ...tiene previsto abrir la ciudad deportiva del club... ...dentro de dos temporadas... ...se construirá sobre esos 60.000 metros cuadrados... ...situados junto al Camino de Castilla... ...que ha tenido que recomprar el Elche Club de Fútbol. Además, les contaremos que el presidente del Consejo, Chimo Puig, el alcalde, Carlos González, visitaron ayer a los expositores valencianos que están mostrando sus colecciones del próximo invierno en la Feria Internacional de Milán, que está registrando gran optimismo por parte de los empresarios que ven cómo el comprador asiático ha regresado, por lo que se espera batir récord de exportaciones en este año, superando los 1.500 millones de euros.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 La militancia socialista de Elche está convocada, votará este sábado en la sede de su partido a los hombres y mujeres que acompañarán a Carlos González en la lista electoral. El plazo para presentar candidaturas terminará este viernes y tras las votaciones del sábado será la comisión ejecutiva la que ordenará los puestos del grupo elegido tras escuchar al cabeza de cartel. Y el Museo de Arqueología e Historia del Chelmae cuenta por primera vez con una sala de investigación para el estudio de piezas, un espacio que está ubicado junto al almacén del museo en el que analizar y estudiar con más tranquilidad los nuevos hallazgos o cualquier pieza que interese a los investigadores.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 Bien, pues cuando pasan cinco minutos de las ocho de la mañana comenzamos el relato informativo hablándoles del optimismo. Es lo que se respiraba ayer en la Feria Internacional de Calzado que se está celebrando en Milán desde el pasado domingo y en la que 33 firmas ilicitanas exponen sus colecciones del próximo invierno, siendo la representación zapatera más numerosa del calzado español. El alcalde y el presidente del Consejo visitaron a los expositores valencianos. Carlos González considera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 ...en la Cuenca Valenciana y en España. También el presidente del Consejo tuvo tiempo de reunirse con responsables del sector... ...para analizar la situación y tratar cuestiones pendientes... ...como la Learning Factory, ese espacio de formación en tecnologías... ...del calzado en Elche, para la fabricación de zapato de calidad. Hacer un análisis del estado de la situación...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 ...hoy para presentar sus tendencias del verano de 2024... ...esta feria ha aumentado el número de expositores este año... ...y acuden medio centenar de firmas nacionales... ...dieciocho de esas marcas son de aquí, de Elche... En una extensión de cerca de 2.000 metros cuadrados se presentarán más de 1.150 expositores de 42 países, la mayoría de Italia y el 7% de España. Línea Pel es importante para presentar físicamente las nuevas colecciones y para mantener el contacto con el cliente internacional, afianzar negocios o ampliar cartera de clientes, según la patronal AEC.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 Hubo un aumento del 16% de la ocupación hotelera, nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días.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 quien, tras oído el parecer del candidato, del compañero Carlos González, elaborará una lista electoral de hombres y mujeres preparados para ganar estas elecciones y para seguir gobernando en la ciudad de Elche. Pues el Partido Popular no ha convocado votaciones porque es el candidato Pablo Ruz quien está dando a conocer poco a poco a sus fichajes, a los hombres y mujeres que estarán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 ...organizativo como el institucional a partir del próximo 10 de junio... ...que será la toma de posesión. Bien, pues dejamos la campaña, precampaña electoral y listas... ...y nos trasladamos ahora hasta el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, ...al MAE, porque ayer la concejal de Cultura Margantón presentó una nueva sala... ...va a disponer de una nueva sala destinada a los investigadores...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 Porque al final, pues... Bien, pues la sala de investigación no fue la única iniciativa que presentó ayer la concejal de Cultura para el MAE. También llevarán música, además un ciclo de conciertos titulado Músicas para la Dama, conciertos gratuitos que comenzarán este mismo viernes. Es una iniciativa con la que se quiere unir arte y cultura y que contará con recitales de guitarra. El de este viernes será de guitarra, saxo, viola o violonchelo en la Sala Roja del Museo.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 Todos los ganadores recibieron diploma acreditativo, premio económico y tarjetas de regalo a gastar en el Aljub, que celebra este certamen dentro de su proyecto Destino 2030 para fomentar las tradiciones de la ciudad. También quedaron expuestos los carteles ganadores de los dos certámenes, el infantil y el institucional de las pasadas fiestas de 2022.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 Tony Serna. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Atención novios, esto os interesa seguro. Finca La Laguna realizará el sábado 4 de marzo un evento único y muy especial. Una boda ficticia por todo lo alto, exclusivo para parejas que deseen casarse. Será una celebración de boda donde los invitados serán parejas de novios. Con catering exclusivo y grupos de música. Un evento súper divertido que os encantará y os servirá para coger ideas para vuestra boda. El precio es de 50 euros por persona, pero el menú está valorado en más de 50 ...daros prisa, son plazas limitadas... ...información en pilsenrestauración.es ...y en el teléfono 637-560-592... ...Hola, soy Juan Carlos Esteso... ...y te espero todos los jueves a las once y media... ...en el programa Entre Amigos... ...con la sección Els Corre... ...donde podrás estar al día de pruebas... ...consejos, entrenamientos, entrevistas... ...y participar en sorteos cada semana... Els corre los jueves a las once y media en Teleelche Radio Marca y en los podcasts de teleelche.es con el patrocinio de Viator. Para cuidar tu coche como se merece, taller mecánico multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche, Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación.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 El coche que buscas está en Worldscar Multimarca. Worldscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en worldscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Worldscar Multimarca, ahí está tu coche. Febrero es el mes del amor en Restaurantes Águila Bar y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona. Un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en Restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón. De Jesús, bares para vivirlos, la Glorieta, con Rosmaría Alonso. Bien, quedan cinco minutos para llegar a las ocho y media de la mañana... ...y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, pues hoy la entrevista realizada ayer en tu programa Todo Gol... ...a Cristian Bragarni ha sido nuestra noticia de portada. Declaraciones jugosas, las podremos ver también en el Che en Puntas... ...resumidas, como lo hemos podido escuchar en tu, en tu crónica deportiva. Lo más destacado, lo más importante no va a arrojar la toalla, no va a vender el club. Sí, reconoció Bragarni que ha tenido ofertas de algunos grupos, una empresa americana incluso, pero que no está dispuesto a vender, que se ve con fuerzas, que por supuesto si el Elche acabase descendiendo a segunda división, su objetivo es hacer una plantilla eh, potente, porque a diferencia de en primera eres un equipo de los seis últimos que siempre lucha por salvar la categoría, en segunda eh, reconoció claramente que el Che tiene que ser un equipo ganador y un equipo que ascienda o, o lo intente el primer año con una ayuda de la Liga en torno a los 10 o 15 millones de euros mmm, tendría el club. Por tanto, bueno pues ese sería el año más fácil, entre comillas, para volver a Primera División, si se acabase descendiendo, aunque él eh, repitió varias veces el mensaje sí. de que no están descendidos. bueno es, eh, Está en su papel también, ¿no? Claro. Y bueno, pues él tiene optimismo y piensa que en las 16 jornadas todavía se pueden ganar 8 o 9 partidos. Bueno, hay que ser muy optimista uh -huh. para pensar en esto. <coughs> Pero bueno, fueron algunas de las Sí. Eh, declaraciones del, del propietario. Sí, también eh, quiero destacar que hablando de las cuentas, de la economía que están saneadas, él habló de que dispone de dinero, todavía no le han pagado el CBS, lo, el sí, crédito, ¿no? El, el, no han utilizado todavía la mayoría de ese crédito del CBC, que son 28 millones de euros que podrían utilizarlo perfectamente eh, para eh, remodelación del estadio. Que es muy importante. <coughs> él eh, dijo que sí, por lo que le entendí. Sí, eh, sí, que, él tiene que... en mente remodelación modelar el estadio sobre todo por fuera, mejorar, mejorar las instalaciones y crear esa ciudad deportiva. Bueno, ya confirmo que ya definitivamente ya tiene los terrenos. Que los recompró. Sí, porque el Instituto Valenciano, estos terrenos de la, del Camino de Castilla, 60.000 metros cuadrados, el Elche los compró en 2005, recuerdo que aquí vino el Conseguir en 2006 para uh -huh. dar el pistoletazo de salida y aquello se enquistó por el famoso documento de sí. interés comunitario. Y el, eh, como eran de la fundación, al final los compró por una cantidad muy pequeña el Instituto Valenciano de Finanzas y el Elche con Bragarnique a la cabeza los ha recomprado y ya son suyos de nuevo y ya ha decidido que las va a hacer ahí. Nos decía que en un par de meses, si la burocracia no va demasiado lenta, eh, pondrán o sea todo el papeleo estará eh, en, en marcha y que en dos temporadas, es decir, en dos años, esperan que sea una realidad esa ciudad deportiva del Elche club de fútbol, que es una vieja ambición de muchos presidentes y que parece que podría terminar de, de alcanzar el propio Bragarnik. Y no solo se queda con las inversiones que quiere hacer, sino también con mejorar distintas áreas porque reconoció que el club que le vendió Pepe Sepulcre tenía muchas cosas que mejorar, sobre sí. todo las áreas, marketing... Eh, hablado de, de, de, de poner en orden esa casa que había adquirido. Sí, áreas, profesionalizar varias áreas, eh, donde bueno, pues el club todavía, digamos que desde su punto de vista, no estaba eh, pues lo suficientemente profesionalizado, también le decíamos... ...si va a profesionalizar más algunas áreas como la dirección deportiva... ...y él sí. decía que ya tienen un secretario técnico que es Sergio Mantecón... ...pero ahí topamos con la iglesia, ahí topamos con un eh, propietario... ...que además es agente de jugadores y digamos que ahí el director deportivo es él... Eh, ...por mucho ya, que... Ya, pero bueno, él dijo no. que también consultaba con Sergio... ...y que hicieron lo mismo eh, este año que el pasado año cuando le dijiste... ...que si sí, se había equivocado Ajá. con la planificación deportiva... Sí, bueno, él, él reconoció que eh, si vemos los resultados y la clasificación, claro que se ha equivocado, porque es que no hay más que ver Lógico, que de los, sí. de los siete u ocho fichajes que llegaron, la mitad están fuera y la otra mitad no están jugando. Claro que se ha equivocado. Lo que pasa es que él se escudaba en traerlos tarde, porque decía que muchos jugadores pronto no quieren venir porque valoran la oferta del leche, pero también esperan y esperan y esperan a madurar otras ofertas, ¿no? y que además es difícil en el caso del Elche porque tiene el presupuesto más bajo. De hecho, la Liga ha vuelto a sacar los presupuestos, los límites salariales, ahora ya con el mercado de invierno terminado, y el Elche vuelve a ser el equipo con menor presupuesto de primera división, a pesar de que no es el recién llegado. Los recién sí. llegados son los recién ascendidos, Almería, Girona, Valladolid, pero el Elche, pues curiosamente, tiene el presupuesto más bajo. Él decía que... Eh, eh, dos millones no se han gastado de ese límite salarial y mucha gente eh, se lo ha criticado el por qué no se los ha gastado Ajá. en jugadores y decía que no era un problema de gastarlo en, en jugadores porque el Elche no puede fichar eh, jugadores top, ¿no? eh, tiene que firmar lo que tiene que firmar, lo que pasa es que este año pues, no le han salido bien. Bueno, eh, explicaciones de alguna forma sí. de un propietario, yo me quedo sobre todo con esa con esas ganas que él bueno. sigue teniendo de quedarse. ¿no? Sí, sí, esas son las declaraciones que con las que hemos empezado. Se ve y hay más, y hay más, y, y hay más porque también quería comentarte, eh, eh, tú le, le preguntaste eh, qué proyecto para Segunda División mm -hmm. no quiso avanzar, ni siquiera te dio pinceladas de... Del proyecto. Claro, yo le dije que lo que tenía que hacer ya es trabajar para la temporada que viene. Claro. Por mucho que él tuviese esperanzas de que el Elche consiguiese el milagro de la permanencia, ya hay que ponerse a trabajar. Y él decía que, claro, hay futbolistas ahora que si el Elche les llega eh, con una oferta para segunda y otra para primera, el futbolista se va a esperar. Se claro. va a esperar porque, claro, no tiene seguridad dónde va a estar la próxima temporada del Elche. Y él va a vender jugadores también. Eh, entró en la ecuación, sí. la venta, porque dijo. Y con la venta de jugadores, de con el jugadores. dinero que nos compensan, pues eh, harán un equipo sí. para poder ascender. Él eh. tiene en su idea, ten en cuenta que en segunda, de los 50 millones que te da la televisión, pasas a tener 6 o 7 nada más, yeah. más los entre 10 y 15 de la, judo, de la ayuda de la Liga por el descenso, más si hace alguna venta, uh -huh. llámese Lucas Boyé o algún otro, ahí él va, quiere tener la próxima temporada, si el Elche está en segunda, Un límite salarial en torno a los 25 millones de euros, que sería de los tres más grandes de, de segunda. Y yo me quedo con lo que habló de la afición, porque habló varias veces. Dice que, que incluso cuando vio el Villarreal, o no, el, no, el español, sí. que el presidente del español, que estuvo con él en el palco, le dijo vaya afición que hay aquí en Elche. Menuda entrada. Sí, porque teniendo en cuenta la condición de supercolista que el Elche tiene, que cualquier otra afición le hubiese abandonado ya o le hubiese pitado con canti vete ya. Claro. Y teniendo en cuenta también la hora, un domingo a las dos de la tarde, esa... Eh, respuesta de los aficionados es tremenda, ¿no? Como cuando se sacaron 24.000 abonos sin conocer la, el proyecto deportivo de Bragarnik, sin conocer ni un fichaje, o sea, en julio de tener 24.000 abonados, eso es confiar ciegamente en una persona que era Bragarnik, por eso él está en deuda, porque además de eh, la temporada que están pasando, es que además es la temporada del centenario, donde se supone que iba a haber grandes fastos y íbamos a ver un equipo eh, pues no digo campeón, pero que sí estuviese tranquilo en la clasificación. Yo creo que tiene muchas espinas clavadas eh, el propietario y sobre todo tiene una deuda muy grande con la afición. Bueno, vamos a ver si se la va sacando poco a poco porque tiene que convencerlos. Y gracias a esa deuda dice que no vende, a pesar de que te dijo que había fuertes ofertas económicas, sí. importantes ofertas económicas sobre la mesa, habló de norteamericanos. Sí, efectivamente, una oferta de, de América, incluso recordamos que en... Eh, cuando dio la última rueda de prensa en mayo del año pasado uh -huh. reconoció una oferta de 100 millones de euros. ¿Sí? Pero claro, era un Elche incipiente, era un Elche que se había salvado, un Elche con estructura de primera división. Lógicamente ahora la oferta que pueda llegar va a ser mucho más baja porque la perspectiva del Elche cotiza como en la bolsa a la baja y no es lo mismo en segunda que en primera división. De con hecho, lo que no va a vender en segunda división. No, a alguien pensaba, mucha gente podía pensar que habría una espantada, ¿no? que ahora que el equipo desciende ya el, su negocio va a ser menos porque los traspasos de los jugadores no es lo mismo en primera, lo que te pagan en primera que lo que te pagan en segunda y no, todo lo contrario, él, él se aferra a hacer un Elche grande, de hecho lo estamos viendo a nivel eh, económico y estructural el Martínez Valero cada vez luce mejor, Ajá. está más remodelado, es más bonito y es orgullo de la afición blanca y verde y la economía está saneada con lo que bueno, uh -huh. hemos pasado de tener eh, presidencias o juntas directivas que gastaban mucho sí. más de lo que se debía y ahora tenemos un propietario que incluso ahorra y gasta menos de lo que puede. Bueno, son los nuevos tiempos uh -huh. y yo prefiero este escenario, el, el de no bajar a segunda... Eh, con números rojos. A mí me llamó mucho la atención una cosa, él dijo que quiere continuar por su compromiso y responsabilidad que tiene con la afición, una afición de primera, pero también por su hijo, sí, nombró sí. su hijo, que su hijo quiere que el Elche sea grande. Su hijo es pequeño y se está criando en Elche ah. y la verdad es que se ha hecho muy de Elche Vaya. y siempre va con la camiseta de Elche y tal, y él cada vez que habla de su hijo y de Elche pues eh, se emociona, ¿no? Y ayer lo volvió a, a comentar. El, el chaval, bueno, pues está haciéndose muy del Elche. Uh -huh. Y él, claro, tú, cuando tú tienes un hijo pequeño que ves que las emo emociones afloran por un deporte como el fútbol, que, donde el padre es muy... Eh, es una persona muy famosa, sobre todo en Sudamérica, y en, aquí en España cada vez lo está haciendo más, ¿no? Bueno, en el Che, por supuesto. En el por supuesto, ¿no? Entonces, cuando ves que tu hijo le ama pues, el trabajo en el que tú estás y encima, bueno, pues le está tirando los colores blanco y verde, porque se está criando aquí muchos uh -huh. meses al año, bueno, pues a él le está tirando mucho, o al menos eh, yo quiero creerle, no, no pienso, yo que, pienso que... que no es una interpretación. Bueno, no lo sé. Eh, en esto del negocio no se sabe. Pero, pero, pero queremos final, creerlo, pero queremos final. creerlo, porque estamos hablando de un patrimonio, el Elche Club de Fútbol, de 100 años de historia. Efectivamente, y él vino aquí y apostó, me imagino que por la el, por el oportunidad de negocio, pero cuando tú vas poco a poco enraizándote aquí, pues al final vas cogiéndole cariño, ¿no? Y él lo repite una y otra vez, eh, cada vez que... Tienes la oportunidad de, de entrevistarle. Pues a ver si la belleza de esta ciudad y de sus ciudadanos le atrapa bueno, y no se marcha. No es la primera vez. ¿Cuántos jugadores se han enamorado de él? Totalmente, y se han se quedado, quedado se han aquí? quedado. Podemos poner muchísimos ejemplos. Eh, bueno, el último, ni no. Nino, El gran capitán ni, y la leyenda del fútbol español, ni, no ilícita. No. Nino, Lezcano, Romero, Marcial, Marcial. Eh, bueno, y tantos. Claudio, eh, grandísimos jugadores en la historia de Leche que se han quedado aquí a vivir. Por algo será, ¿no? Por algo, por algo. será. Se vive bien. Paco, gracias. A ti, Ross. Y, me, y enhorabuena por la entrevista de Cristian Bragarni. Muchas gracias. Nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo. tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado Colaboran Autochapa Blasco Autofin de Hyundai y la vaquería del Candelch.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 En la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. Delch, cerca de ti.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 Elch Radio Marca. Cuando pasan 11 minutos de las 8 y media de la mañana, vamos a ver cómo se circula en estos momentos por las principales avenidas, rotondas y puentes de la ciudad. Para ello, conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos cada mañana. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Esta mañana cómo se presenta el tráfico? Bueno, nos vamos acercando a la hora punta de, de que aumenta el tráfico con las dificultades de circulación habituales en el puente de ferrocarril y accesos a la rotonda de la estación del tren Elche Parque. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa con retenciones en sentido alicante y muy intenso en la calle Eduardo Ferrandez García. En el resto de los puentes, el tráfico es denso, pero sin dificultades importantes. Muy intenso en la calle Santana, con retenciones puntuales. Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante, en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, en dirección norte, en la avenida de Don Bosco, en dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la Yub. Muy intenso en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y retenciones importantes en la calle Teulada. En cuanto a cortes de calle, hoy es el último día de carnaval y están previstos desfiles con cortes de calle o limitación de estacionamiento alrededor de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. Y recordar que continúan las obras en la calle Federico García Lorca y la circulación es muy complicada en la zona afectada. Se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado, concesión Arenal y Pedro Juan Perpiñán. Y ya se permite el paso por calle Fernanda Santanaría en sentido creyente. Por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Y por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Eche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4. Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Pues después de conocer cómo se circula en la ciudad, vamos con el repaso de las portadas de la prensa nacional de este martes, último día de carnaval. Hoy en todas las portadas hay una fotografía que se repite y es el abrazo de Biden con Zelensky. En el diario El País se eh, titula en esa fotografía Biden muestra su apoyo a Kiev con una visita por sorpresa El presidente de Estados Unidos pasa seis horas con Zelensky vaticina días y años difíciles y anuncia un nuevo paquete de ayuda militar de 470 millones de euros El Mundo dice que Biden apuesta por la victoria en la guerra con un abrazo a Zelensky, visita Kiev en el primer aniversario de la invasión rusa para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y advertir a Putin, la democracia resiste. Y la razón cuenta que Biden escenifica el fiasco de Putin en Ucrania. Hay más eh, informaciones en el diario El País, y ya recogen las primeras dimisiones tras los errores de los trenes en Cantabria y Asturias, dimisiones en Renfe y en transportes por el fiasco de los trenes, renuncian el presidente de la compañía y la secretaria de Estado. También nos cuenta el país que la dirección del PP descarta rehabilitar a Casado porque no suma y que la duración de los procedimientos llega a duplicarse en juzgados y salas del Supremo y esto trae consecuencias, dilación judicial, criminal en la calle. Y en cuanto al escándalo del pago del Barça al número dos de los árbitros, el presidente de la, di, de la Liga, Javier Tebas, instó ayer al máximo dirigente del Barcelona, Joan Laporta, a dar explicaciones sobre los pagos al dirigente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. De lo contrario dijo, debería dimitir. ABC, ¿qué nos trae en portada? Pues dos reportajes que los consulados esperan 400.000 solicitudes de nacionalidad es el cálculo de peticiones en cinco países, de Cuba a Argentina, en solo cuatro meses. Las asociaciones, dice ABC, se jactan de que lograron del Gobierno más de lo previsto. Y hay otra noticia en portada en la que dice que Calviño señala a Montero ante la misión de la Unión Europea como responsable de los fondos. Las autonomías se quejan de las deficiencias en la co-gobernanza y los empresarios de la burocracia. El Mundo también nos trae otras noticias que la misión de la Unión Europea pregunta a Calviño por la rebaja de la malversación. La presidenta de la Comisión Presupuestaria preocupada por una desprotección penal de los fondos europeos y la vicepresidenta elude responder a esta queja. Es lo que nos cuenta El Mundo. También que Venezuela y Cuba mantienen más de 1.300 presos políticos El destierro masivo de opositores en Nicaragua redobla la presión sobre las dos dictaduras y las gestiones internacionales. Putsch acusará a Teresa Rivera, dice El Mundo, de restar a Valencia 8.000 empleos con la reducción del trasvase. Prepara el recurso contra la decisión del Gobierno mientras el malestar llega a la calle con manifestaciones. Y la razón... Nos trae también que cae el presidente de Renfe y la número dos de transportes por esos errores en los trenes de Cantabria. Y el PSOE busca retratar a Podemos con el sí es sí. Los socialistas creen que, más allá de escarra Republicana de Cataluña y Bildu, el resto de socios apoyará su iniciativa. También trae la razón otro reportaje de que las ocupaciones en máximo se registraron 46 al día en 2022. La reforma planteada por el PSOE choca también con Podemos. Son algunos de los titulares de las portadas de este martes 21 de febrero. La Glorieta. ...con Rosmari Alonso. La Policía Local y la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza... ...el Parque Infantil de Tráfico... ...han puesto en marcha unas jornadas para concienciar... ...a los escolares sobre seguridad vial y riesgos en la carretera... ...y como peatón. La actividad llegará a unos 800 escolares de 8 colegios de Elche. Se trata de una prueba piloto que pretende extenderse a los institutos también a partir del próximo curso... ...para hablar de esta iniciativa que comenzó la pasada semana... ...con alumnos del Colegio Víctor Pradera... ...contamos con Julio Fernández... ...responsable del Parque Infantil de Tráfico Pedro Tenza... ...muy buenos días Julio. Buenos días, ¿qué tal? Eh, pues cómo fue esta jornada, la, la primera, las primeras jornadas... ...cómo está yendo el inicio de, de esta iniciativa... Pues muy bien. La verdad es que ha sido muy satisfactorio esta experiencia piloto. La iniciamos la semana pasada, yendo a todos los centros que han participado en ella, que son alrededor de ocho, si no recuerdo mal, con más de 420 alumnos de sexto de primaria. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, porque incluso la propia parte teórica en la que consistían en la primera semana, pues es muy, muy participativa. Es, un, es una pedagogía muy estudiada por parte del proyecto Vía, por parte de Michelin, que además está auspiciada por Cruz Roja Internacional y que está ya eh, con nosotros en España en 40 países en, en todo el mundo. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de esta experiencia piloto? Bueno, el objetivo de todas estas iniciativas, incluyendo este proyecto, eh, en el, al final eh, convergen todas en lo mismo, que es salvar vidas a través de la sensibilización y la prevención. En este caso en concreto, el proyecto Vía eh, ahonda un poco en la, en la autonomía que tienen que tener los niños. Eh, ...cuando van solos a actividades escolares, al colegio o a cualquier otro, o a, uh, otro sitio. Se trata de que sean conscientes de los peligros que entrañan la vía pública... ...y concretamente luego en la parte práctica, además de varias actividades... ...tenemos una muy chula que les enseña los puntos ciegos que tiene en los vehículos de grandes dimensiones. Eh, lo hacemos con sexto de primaria para que sean conscientes como peatón... ...puesto que no tienen la, la autonomía suficiente o edad para poder ir en otro tipo de vehículos... Pero la idea es un poco introducirlo como una actividad más del parque al año que viene con secundaria y bachillerato y realizarla también en bici, que es otro de los sistemas de movilidad sostenible muy vulnerable. Y Julio, ¿y, y... y... ¿Y cuáles cuál son los consejos que más llama la atención a los niños? Se quedan muy, muy sorprendidos porque además lo ven en primera persona porque los colocamos en estos puntos ciegos y van pasando por las diferentes postas, los, los cuatro ángulos muertos que posee cada vehículo, delante, detrás y a los laterales, pero fuera de lo que es la visión del espejo, pero terminan estando ellos también en la cabina montados como conductor y es cuando verdaderamente se, se, se dan conciencia de que, de que no los han visto al, su, al resto de compañeros. Incluso escondemos a algún compañero delante, justo delante, agachado, como si estuviera cogiendo pues, una mochila, una pelota y de repente salen a saludar y se quedan totalmente sorprendidos. Y eso que, que previamente han estado pasando por lo que es las postas. Pero cuando lo viven en primera persona, y ese es el secreto de ese tipo de actividades, que sean participativas, es cuando, la, cuando la adquieren ese conocimiento. Estos consejos están muy estudiados. ¿Por qué? Los accidentes, ¿los ¿cuántos menores mueren en accidentes? Bueno, pues desgraciadamente es una pandemia, no como la actual que tuvimos hasta hace poquito, sino que lleva mucho tiempo con nosotros. Y, y en el mundo, menores de 18 años, en un solo día mueren 700 niños y niñas. Entonces, cuando esto desde una visión global la vas cerrando un poquito, el foco lo vas cerrando hasta el nivel local, y vas a un colegio, y que puede ser básicamente de ese número de, de alumnos, de 700, y dices a los niños que hoy, hoy en el día de hoy... 700 niños, es decir, el colegio vuestro entero desaparece. Mañana el colegio de al lado al otro. Entonces se quedan muy sorprendidos de que efectivamente es un problema que nos atañe a todos y que no es una cosa que, que está fuera de, de su alcance. ¿Cuáles son los accidentes mortales más frecuentes? Bueno, en vía interurbana, sobre todo cuando hablamos de circulación, pero desgraciadamente cada vez van incrementándose el número de atropellos con mortalidad. Entonces hacemos mucho hincapié sobre todo que en esta autonomía que deben tener y deben acoger los niños, Para ser cuanto antes autónomos y maduros, eh, tienen que tener cuidado, porque hay ciertos riesgos que entrañan en la vía pública. Al final, los consejos son, sobre todo, eh, de autoprotección, y les decimos que los niños son los que evitan el accidente. O sea, tú como tu persona y con tu actitud y tu, y tu manera de circular es como tienes que evitar el accidente, independientemente de lo que te diga la norma. Es decir… Cuando vamos en bici, por ejemplo, con bachillerato con secundaria, le decimos que aunque tengan la preferencia en cada uno de los cruces, tengan conciencia de que un fallo lo puede tener cualquiera, un despiste, y que el accidente se va a producir. Entonces, tienen que ser ellos mismos los que eh, eviten esa accidentalidad. Eh, ustedes tienen un hándicap. Todos los niños menores llevan el móvil enganchado. Eh, ¿Ese es quizá una de las principales causas? Eh, ¿Están distraídos como peatones? Sí, efectivamente. Eso se apunta muy bien porque la distracción, desgraciadamente, en esta época digitalizada de los últimos años, ha rebasado con creces a otro tipo de distracciones, como podía ser la música o cualquier otro hablar con un compañero o demás. ¿no? Ahora el móvil, efectivamente, es el dispositivo que mayor peligro entraña, y no solamente para los conductores, sino también para los peatones. ¿eh? Le decimos a veces los ciberpeatones, porque parece que vamos con los cascos mirando solo para abajo y ni siquiera somos capaces de levantar la cabeza para poder mirar. Entonces, ese, ese tipo de instalaciones las trabajamos en, en todo el ámbito del tráfico, tanto como conductor, como pasajero, para no distraer a papá o mamá, como cuando van de peatones, en todos los ámbitos de la circulación. ¿Por qué ocho colegios? Esto es tan importante que debería estar en todos los colegios. Este, eh, este proyecto piloto, ¿por qué se empieza con ocho colegios? Bueno, eh, efectivamente, por, por agenda, porque nuestra escuela va totalmente desbordada de, de actividades, eh, pudimos rescatar estas dos semanas para poder hacer una experiencia de piloto y ver qué tal funcionaba. Efectivamente, está funcionando realmente bien y la idea nuestra es introducir esta actividad como una más de, del parque, de nuestro parque, y como bien apuntas, eh, que todo el alumnado de, este, de esta edad pasa por la actividad. Eso nos implica pues, hacer un hueco el año que viene. Eh, tendremos que pedir algo más de recursos humanos a aprovechar el altavoz para, para pedir ese impulso que necesita nuestra escuela, porque son 60 colegios. Y si además queremos hacer algún tipo de actividad parecida, paralela, en secundaria, hablamos de 21 institutos. Entonces, claro, eh, si nuestra agenda ya va de por sí desbordada, pues todas estas acciones son súper interesantes y poder llevarlas a cabo pues, necesita todavía de mayor impulso, sobre todo en, en recursos humanos. Pero bueno, en, en ello estamos. Claro, porque estas charlas son, van al colegio, os tenéis que desplazar, no van los alumnos al parque infantil de tráfico. ¿Cómo es la logística de, este, de esta prueba? Sí, básicamente es la, se divide en dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Y en esa parte teórica, puesto que nuestra escuela ya está ocupada con la agenda ordinaria, con un montón de proyectos que llevamos ya a término desde de, de septiembre hasta junio, pues, pues no tenemos instalación suficiente para hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho es desplazar estos recursos humanos del parque a los diferentes colegios para en el aula suya, en su clase, dar la parte teórica. Y así, en la siguiente semana, es cuando van a Jefatura, donde tenemos ese camión, para poder hacer la actividad de los ángulos muertos y otras que hacemos sobre, sobre la acera porque ya el parque no, no puede altercar más, más actividades porque está siempre completo, toda la mañana completa. Cuando hablamos de piloto, ¿es una actividad, esta de las Jornadas de Seguridad Vial, que en la Comunidad Valenciana o esto se está realizando en otras comunidades autónomas, con, con buenos resultados? Sí, se ha somos el, el son 40 países en el mundo y en España somos 5 o 6 ciudades las que, las que han visto con buenos ojos esta iniciativa. Nosotros, en cuanto nos la presentó, viene de la mano eh, de ISET de la que el Parque de Eche precisamente tiene, tiene una figura que es el delegado de la Comunidad de Sena, con, con mi figura, con mi, con mi persona. Y entonces, enseguida que nos mostró esta ONG de AISE que son Asociación Internacional de Profesores para la Seguridad Vial, la iniciativa, directamente le dijimos que sí, sin saber ni siquiera si teníamos hueco, porque le vimos súper, súper interesante. Es muy visual, sobre todo la práctica de los ángulos muertos. Y entonces, en cuanto lo vimos, nos enamoramos del proyecto, le dijimos que tenía que venir sí o sí a Eche. Y luego ya veríamos de qué manera buscábamos ese pequeño hueco de dos semanas que hemos conseguido para, para infectar de este virus vial a estos nueve colegios. Y la idea, como te decíamos, es, es replicarlo para, para el 100% de la ciudadanía, de la edad escolar al año 20. Sí, si no solo menores, sino también adolescentes. La seguridad vial, esa es una asignatura pendiente de todos los colegios e institutos. ¿A cuánto estáis de, de introducir ya la seguridad vial en los planes de estudio? Bueno, pues tenemos buenas noticias. Nuestro objetivo es el objetivo cero, que es muy, muy difícil conseguirlo, pero bueno, eh, con ese objetivo de, de minimizar las, las víctimas del tráfico a cero, pues si conseguimos reducirlo, pues, pues ya, ya es buen esfuerzo. A nivel del currículum estamos de enhorabuena, porque justo el año pasado la ley de mínimos, esa reforma de la ley educativa que hablaba de los mínimos, introdujo ya en el currículum eh, como asignatura, eh, bueno, miento, como asignatura no, como, como, como materia curricular, la educación vial, cosa que antes, años atrás, estaba de manera transversal y había veces que daba tiempo a tocarlo y otras no. De hecho, nos venían pues al, al parque muchos alumnos que no habían tenido ocasión de poder trabajar esta temática en el colegio porque no les había dado tiempo. Este año ya sí, ya están obligados en el, por currículum a trabajarlo y entonces, dependiendo de las edades educativas, en infantil, de en las diferentes etapas de primaria y secundaria, se trabaja en unas áreas. Y entonces ya pues, los profesores tienen que ya era obligada a trabajar esto. Esto pues, nos viene muy muy bien porque así cuando viene el de alumnado del parque pues, no viene totalmente virgen de conocimiento en esta temática y nos permite a nosotros profundizar un poco más eh, por el trabajo previo hecho a nivel, a nivel del, del colegio, del centro educativo. ¿Tienen financiación para continuar con esta iniciativa? Sí, pues eh, por eso te decía que teníamos que doblar esfuerzos y un poco eh, esa financiación viene eh, de, re, de la mano de recursos humanos, porque afortunadamente el Parque de Elche cuenta con estas instalaciones del Parque Infantil de Tráfico y si no podemos desplazarnos a los colegios. También disponemos de este camión, que otra cosa que en otras ciudades eh, pues tienen que alquilar a una empresa y demás, eh, policía está totalmente concienciada nuestra jefatura para poder impulsar nuestra escuela, con lo cual, no sé, cualquier instalación que le solicitemos, incluido el camión y los meses que haga falta con lo cual se trata yo básicamente de tener esos recursos humanos para poder ampliar las actividades propias del parque y más si, si metemos esta actividad como una más del, del parque pues... nuestro concejal de, de seguridad ciudadana que además coincide que es el de recursos humanos que es don ramón Abad. y bueno él tiene el proyecto de que de impulsar eh, desde su equipo de gobierno el, eh, nuestra escuela Pues gracias, Julio, por explicarnos en qué consiste este proyecto y gracias por seguir educando a nuestros hijos e hijas en educación vial para reducir esos accidentes mortales con víctimas de menores. Gracias. Gracias a vosotros por el altavoz. Much en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosemary Alonso. ...el programa que madruga contigo. Un minuto pasa de las 9 de la mañana de este martes 21 de febrero... ...tenemos por delante un día marcado por el paso de intervalos nubosos... ...pero las temperaturas siguen subiendo... ...ahora el termómetro de Telerich indica 10,8 grados... ...y hoy alcanzaremos una máxima de 19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 Dio más titulares. Paco Gómez nos está resumiendo hoy en su crónica deportiva lo que dio de sí esta entrevista, en la que hizo previsiones de futuro. Tiene previsto abrir la ciudad deportiva del club dentro de dos temporadas. Se construirá sobre 60.000 metros cuadrados, situados junto al Camino de Castilla, que el club ha tenido que recomprar.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 ...por robar artículos por valor de 200 euros... ...en diversos establecimientos comerciales de la ciudad. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues cuando pasan cinco minutos de las nueve de la mañana... ...comenzamos el relato con la feria La Micam... ...la feria más importante del calzado...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 Y además eh, el presi la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, Marian Cano, ha explicado que las empresas buscan nuevos mercados porque el 70% de los compradores son de la Unión Europea. Por ello ha celebrado el regreso de los clientes asiáticos a esta feria internacional, a la MICAM. Y bueno, pues a seguir trabajando y, y a, a, a, bueno, a continuar definiendo mercados un poco el objetivo también,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 ...del calzado hoy en la Comunidad Valenciana y en España. El presidente del Consejo tuvo tiempo de reunirse con los responsables del sector... ...para analizar la situación y tratar cuestiones pendientes... ...como la Learning Factory... ...ese espacio de formación en tecnologías del calzado en Elche... ...proyectado en el antiguo edificio de Correos... ...para fabricar calzado de calidad, es lo que dijo ayer. Hacer un análisis del estado de la situación...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 Pues el alcalde de la ciudad sigue en Italia, acompañado por el concejal de promoción económica, porque hoy abre sus puertas otra cita ferial. Pero en esta ocasión para los empresarios de los componentes, Línea Pell, donde se presentarán las tendencias del verano de 2024. Esta feria ha aumentado el número de expositores este año y acuden medio centenar de fermas nacionales. 18 de esas marcas son de Elche. En, esta, en una extensión de cerca de 2.000 metros cuadrados se presentan más de 1.100 expositores de 42 países, la mayoría de Italia y el 7% de España. Línea Pell es importante para presentar físicamente las nuevas colecciones, pero sobre todo para mantener el contacto con el cliente internacional, afianzar negocio o ampliar la cartera de compradores, según la propia patronal AEC. Pues la industria del calzado y de sus componentes es uno de los sectores donde se ha apostado en los últimos años por la innovación. Tienen que hacerlo gracias a institutos tecnológicos como Inescop o las universidades. En este sentido, la Miguel Hernández Delche está participando en varios proyectos para dar una segunda vida a los subproductos del arroz y se ha comprobado que la paja del arroz puede emplearse para fabricar suelas o plantillas de calzado.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 a raíz de los buenos resultados obtenidos en 2022, con un aumento en Elche de la ocupación hotelera del 16%. Es lo que nos dijeron ayer desde AETE, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche y Comarca. Así que Iciar Martínez, nuestra compañera, nos amplía esta información. Buenos días, cuéntanos.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 Pues el Partido Popular no apuesta por esas votaciones, sino por presentar su candidato Pablo Ruz poco a poco a los hombres y mujeres que le acompañarán en la lista y también en su proyecto político. Ayer presentó al nuevo fichaje Francisco Soler, abogado y presidente del Club Rotary Elche, se ha sumado al proyecto económico del Partido Popular. Es Elche, o sea, eh, muchas veces miramos Elche desde dentro de Elche y hay que ver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 Gracias Marga y también seguimos en el MAE porque ayer presentaron que van a llevar Música, Músicas para la Dama, un ciclo de conciertos que empieza este mismo viernes con un concierto de guitarra a cargo de alumnos de todos los niveles del Conservatorio de Música, una iniciativa que quiere unir arte y cultura y que contará con recitales de guitarra, saxo, viola o violonchelo en la Sala Roja del Museo. ...la clausura se da en junio... ...en el patio de armas del Palacio de Altamira... ...donde los protagonistas serán los profesores... ...del Conservatorio... ...escuchamos a Ana Fenoy... ...vicedirectora del Conservatorio de Elche. "...y hemos podido sacar a la luz cinco conciertos... Eh, muy variado... ...el de este viernes será un recital solista de guitarra... ...a partir de ahí serán sobre todo agrupaciones... ...como ha dicho Pepe... ...y hay de todo, desde saxofones, violas, violonchelos, guitarras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 ...económicos y tarjetas de regalo a gastar en el Aljub... ...que celebra este certamen dentro de su proyecto Destino 2030... ...para fomentar las tradiciones del municipio... ...también quedaron expuestos los carteles ganadores... ...de los dos certámenes, el infantil e institucional... ...de las pasadas fiestas de la Avenida de 2022". La Glorieta, con Rosmaria Alonso. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasion.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. Marcosocasion.com Un día cambiaste la elíptica por el neopreno. Los batidos de proteínas por las olas. Las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con My Renting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Que no pienso hacerlo. Que sí, cariño. Al final ya sabes que es lo mejor. Uf. Decías. No nada. Todos necesitamos un momento de. Ay, nuevo Citroën ic 4 X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Elche es cultura, historia, naturaleza, pero sobre todo, Elche es vida. Sí, porque Elche es deporte, todos los deportes. Y muchas experiencias únicas, media maratón, transilicitana, san silvestre... Vívelas todas en fundaciondeportelicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano con la colaboración de Teleilch ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda?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 Ya no se lleva hacer zapping. Ahora cuando algo te gusta, vas a por ello. One, two, Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche y Orihuela se reimport y en Alicante remakear. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Cinco minutos quedan para llegar a las nueve y media y vamos ya con nuestra tertulia política de los martes. Hoy se encuentra con nosotros la portavoz de Ciudadanos, eh, representando a la oposición, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva. Muy buenos días y lluviosos. Y lluviosos, sí. Precisamente por eso se ha retrasado un pelín la portavoz de Compromís, Esther Díez. Buen día, Esther. Muy buen día. Hoy has venido en bicicleta con la lluvia, te ha cogido. Efectivamente. Ha empezado a llover sobre las nueve, uh, hace unos minutos, y está lloviendo. Bueno, Vicente Bordonado, en su previsión de hoy, nos dirá si seguirá la lluvia. De momento, vamos a comenzar esta tertulia política, si os parece... ¿Cómo has visto los carriles bici, Esther, 10? Porque ha habido críticas... Esta semana, ¿se están borrando? ¿La pintura ya se está borrando de los carriles bici? Bueno, voy a recordar que los carriles bici es una de las infraestructuras más importantes que hemos puesto en marcha esta legislatura y más transformadoras también desde el punto de vista urbano y que nos acercan más ¿no? a, a ciudades que son referentes en movilidad sostenible, en políticas verdes y, en definitiva, en calidad de vida. Dicho esto de manera particular, es verdad que en algunos tramos de los nuevos carriles bici ha saltado la pintura y en estos momentos lo que hemos hecho es pedirle a las empresas adjudicatarias y constructoras de ambos carriles bici que hagan un informe porque sí que aunque son empresas adjudicatarias diferentes las que han realizado las obras sí que es la misma empresa de pintura la que se ha contratado y la misma subcontrata en todo caso la que ha aplicado esa pintura y por tanto en estos momentos están elaborando un informe con la firma además de, de la pintura de manera que podamos determinar el origen y, y pueda eh, pues, solucionarse esta cuestión repintarlos también de manera manera que no pueda volver a, a surgir en un breve periodo. Es verdad que el, las cuestiones que están en vía pública pues sufren el desgaste de la limpieza, del asfalto previo, eh, multitud de, de cuestiones al final, como es normal ¿no? en, en la calle. Pero bueno, en todo caso es verdad que, que bueno, lo que estamos en estos momentos es que hemos pedido ese informe y ahora cuando nos contesten determinaremos el origen de eh, que haya saltado la pintura para poder arreglarlo. ¿Y pagarlo? ¿Estaría la obra en garantía? La obra está en garantía, depende del origen de, de la problemática. Ya, si es por una limpieza mal hecha, ustedes pagan. Claro, depende, depende de si ha sido por causas imputables a la empresa o no. Exactamente, de ahí el informe. Bien, pues eh, dicho esto, vamos con el calzado, porque tiene al alcalde y al concejal de promoción económica en Milán, tanto en la Mican como en eh, Línea PEL. Nos están diciendo que las expectativas son muy buenas y hoy mismo Chimo Puig, eh, en sus declaraciones decía que ayer se había reunido o hoy se iba a reunir con responsables del calzado para una cuestión pendiente. Reconoce que hay una cuestión pendiente en Elche. Poner en marcha el Learning Factory. Eva, bueno. para ti esta cuestión <risa> pendiente es una tomadura de pelo o qué es? Bueno, es una tomadura de pelo. Recordemos, recordemos a los oyentes que el edificio... Ya se compró eh, ya se, se comprometió la anterior, a final de la anterior legislatura. Llevamos casi cuatro años, que faltan dos o tres meses para las elecciones. Primero cambiamos de Learning Factory y luego sería... Eh, bueno, no sabemos ni qué sería porque ni ellos mismos saben lo que va a ser. Primero iba a estar solamente dedicado al calzado, luego iba a ser un, un nicho de, de, de ideas, etc. Lo que sí que tenemos claro es que el edificio está allí, que está parado, que no se hace nada y que, bueno, pues que ante la vergüenza que tienen que pasar de, de las críticas que están recibiendo por todos los sectores, incluso el del calzado sobre todo, bueno, pues el señor pues, tiene que salir diciendo que tiene una deuda, pero es que tiene esa deuda, tiene la deuda de la universidad, tiene un montón de deudas que, que, bueno, que ya nos gustaría a nosotros, la de la financiación, pues que... Que porque estamos cerca de las elecciones, empezase a cumplirlas, pero yo creo que a, a, a, en las fechas que estamos, me parece a que el factor y se queda como está. Bueno, ustedes en Junta de Gobierno creo que aprobaron el poner ya, el alquilar los locales de al lado de forma provisional para revitalizar esa zona, porque ahí tenemos un edificio, el de Correos, adquirido por la Generalitat desde hace años y abandonado, a su suerte. Bueno, es verdad que la semana pasada se avanzaba ¿no? en estos trabajos entre la Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel Hernández con la firma de ese convenio que empiece a dotarte contenido de contenido este proyecto. Obviamente, pues eh, nos gustaría que se hubiera materializado antes. Es verdad que lleva un trámite de compra del edificio, pero eso ya está resuelto y, por tanto, tendría que estar ya operativo ¿no? esa parte visible, no solo en, en la parte que, como digo, sí que está llevando a cabo, en este caso, con la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero sí ¿no? que nos gustaría que estuviera ya en marcha eh, todo este proyecto y lo que le hemos trasladado en las diferentes ocasiones a la Consellería de Innovación es que eh, pueda tomar forma lo antes posible, porque estamos hablando de un proyecto que tiene un carácter estratégico, claro. que es verdad que inicialmente eh, se orientaba específicamente al sector del calzado, pero que ha acabado teniendo una mirada más amplia sobre esos sectores estratégicos y competitivos de nuestro municipio. Al final sobre la base de apostar por esa ecoinnovación que es fundamental ¿no? si queremos hacer de la nuestra una economía competitiva de referencia y por tanto por todo ese valor añadido que tiene que darle a nuestra economía tipos de proyecto como este que van de la mano uh -huh. también, de otros como el Campus Tecnológico que hemos puesto en marcha desde el Gobierno Municipal, es verdad que lo que le demandamos a la Generalitat Valenciana es que tome forma ya este proyecto. Claro, lo importante es el contenido, pero como sabemos que todavía está eh, decidido, eh, por parte de esa empresa a la que se le ha adjudicado el estudio, lo importante en estos momentos es la, la revitalización de la zona. ¿Va a empezar antes de la puesta en marcha del Factory Learning, de saber lo que va el contenido de la misma? ¿Ustedes van a empezar antes? Bueno, ambas cosas son importantes, ¿eh? tanto el contenido como efectivamente eh, el poder modernizar todo el entorno de este paseo de la, de la juventud. Eh, bueno, eh, en estos momentos lo que estábamos es a la espera de que se llevara a cabo la actuación como tal en el edificio pero es cierto ¿no? que, que hay que empezar ya a trabajar también en darle forma a la que tiene que ser una modernización de todo este espacio en un enclave además eh, pues único como es eh, este ladera digamos casi del río Vinalopó que además recuerdo en el plan de movilidad pues todo este eje se sitúa como el eje de conexión del resto de corredores verdes de toda la zona oeste de, de la ciudad y eh, Como digo, eh, aquí lo importante es poder conocer los tiempos exactos de la consellería que, vuelvo a trasladar, tendrían que haber tomado forma ya eh, y obviamente seguir de la mano de lo que podamos seguir avanzando. Pero en, en, mayo, estamos... en mayo ya se, an se anunciaba que había habido una reunión eh, por parte de las partes implicadas y que la empresa adjudicataria había presentado la hoja de ruta para materializar la iniciativa, que se iba a empezar a efectivamente los edificios anexos y que, y que, bueno, que en breve empezaría a trabajarse en el proyecto inicial. Y el objetivo era acelerarlo. ¿no? Para, para, para, se, yo estoy ahora mismo leyendo lo que ponía sí. en la nota de prensa que lanzó la Generalitat junto con el Ayuntamiento. ¿no? Bueno, pues eh, se pretendía trabajar en definir cada una de las áreas que se iban a desarrollar en ese Learning Factory. O sea, es que eh, ni siquiera, ni tan siquiera eh, tienen claro lo que se va a trabajar, pero es que estábamos en mayo, ha pasado ya casi un año y sigue la, la situación igual que estaba. Y ayer dijo el Chimo Puig que es la asignatura pendiente. Una es la asignatura pendiente? pendiente? Después de tres o cuatro reuniones, si no recuerdo mal, eh, que han habido ya para, para, para lograr avances en este sentido. Esther, y no los, usted no forma, su partido forma parte del gobierno del Botánico. Hay demasiadas cuestiones pendientes para él, Che. ¿eh? El Consejo... ¿Ha maltratado a Elche en, estos, en este mandato? No, el Consejo no ha maltratado a Elche. Yo creo que tenemos que ser justos. Um, tenemos una contratación en marcha, que es esa nueva depuradora de Algorós con esa iniciativa de la consellera Mireia Moyá, que es una inversión eh, de cerca de 50 millones de euros para nuestro municipio, que es la más grande que va a hacer la Generalitat Valenciana en muchas décadas. Eh, estamos consiguiendo inversiones en el marco del Plan Edificant, que somos uno de los municipios que más actuaciones ha englobado dentro de Este programa de dignificación de los centros educativos de nuestro municipio. Se están haciendo actuaciones pendientes desde hace muchos años, aparte de edificantes, como por ejemplo la construcción del Instituto Vicente Verdú o el nuevo Colegio la Paz de Torrellano. Las obras de la carretera de Santa Pola demandadas durante tantísimo tiempo. Por tanto, estamos hablando de que este Gobierno del botánico ha llevado a cabo actuaciones que los ilicitanos e ilicitanas veníamos demandando desde hace décadas. La reforma del Hospital General o, por ejemplo, el nuevo Centro de Salud de Altavix en Trabalo. Eh, yo creo que es indiscutible la apuesta que el Gobierno del Botanic ha hecho por nuestro municipio. Sí que es cierto que quedan cuestiones pendientes y ese Learning eh. Factory es uno de ellos y nosotros tenemos que seguir siendo reivindicativos, pese a que se ha hecho uh -huh. mucho, es mucho el déficit que arrastramos y en, en este, este municipio. En la lista que ha dado todo está construido excepto el Centro de Salud de Trabalón. Eh, pues, ¿en, qué, ¿en qué momento está? Bueno, pues saben que ya ese proyecto además eh, está finalizado y en muy muy breve van a, a tener noticias sobre esta infraestructura. O sea que en unos días podemos seguir hablando de los siguientes trámites que van a llevarse a cabo. Pero no avanza buen ritmo y ese proyecto está finalizado y ahora quedaría empezar todo este proceso de, de licitación de las obras. Yo siempre digo es que eh, las infraestructuras a las que está haciendo alusión eh, no son inversiones extraordinarias que se están haciendo en Elche, son inversiones que Por las competencias que tiene la Consellería o la Generalitat en, en nuestro municipio, tienen que desarrollarlas. Es el trabajo, como muchas veces decimos, es que. En, en, es, es lo que lo, le toca es, el que a el el gobierno, toca. es lo que le toca. Es lo que nos toca la. A, sí, pero no era la, Generalitat, no era la normalidad. O sea. En esta zona. Bueno, yo no yo, yo estoy hablando años. de ahora, yo no estoy hablando de la normalidad de antes, yo estoy hablando de lo que, está, de lo que estoy viendo yo ahora en esta legislatura, que en las dos legislaturas en las que estoy. Es lo que le corresponde hacer y no hay ninguna, ningún trato excepcional hacia nuestro municipio o diferenciador con el resto de los otros. Eh, todo lo contrario, siempre vamos a la cola, pero no es que se, estalla, no se, no que se esté beneficiando a nuestro municipio porque está haciendo una labor que no le corresponde. Lo que está haciendo es que le corresponde. Infraestructuras de mm -hmm. sanidad que le corresponden, infraestru infraestructuras. Eh, de educación, eh, mejora de instalaciones eh, de, de materias o de parcelas en las que les corresponde porque, no están, porque tienen las competencias. No, para no, hay tiempo, no hay mucho tiempo, no, no podemos eh, debatir lo que se ha hecho o lo que queda por hacer. Vamos con el trasvase porque hoy mismo sale recogido en muchos titulares de en la prensa nacional como Chimo Puig, ha presentado ya el recurso ante el Supremo en el que va a acusar al Consejo de Ministros, eh, al Gobierno de Pedro Sánchez, de destruir 8.000 empleos por eh, precisamente aprobar un plan del Tajo que recorta el trasvase Tajo Segura. Y ustedes en la última Junta de Gobierno aprobaron sumarse a cualquier acción legal que se emprenda por parte del Gobierno valenciano y a encargar a sus servicios jurídicos Cualquier eh, recurso que puedan ustedes también interponer contra la decisión del gobierno de Sánchez. Si lo tienen tan claro, ¿por qué no se abstuvieron o por qué votaron en contra de reprobar a este gobierno, al de Pedro Sánchez, que acaba... ...con el trasvase del Tajo, segura. Porque reprobar no sirve para nada. Es una cuestión política de una formación... ...que lo que busca con esta cuestión... ...es tener su momento de gloria. Y es lo que nos demuestra cada vez que eh, hablamos de esta cuestión... ...en un pleno municipal. No es la primera vez que lo hacemos. Y a mí me da mucha pena ¿no? que cuando estamos hablando... ...de los intereses de, de los agricultores y agricultoras del Camdelts... ...haya quien decida sacar rédito político a esta cuestión hay espacio para el consenso. Lo hemos demostrado en múltiples ocasiones. Hemos aprobado numerosas declaraciones institucionales. Encima de la mesa, en ese propio pleno extraordinario, hablamos ¿no? de las demandas que nos unen y que son mmm, prácticamente todas ¿no? las que pusimos encima de la mesa. Pero el Partido Popular siempre tiene que buscar ese resquicio en el que como digo, buscar su titular en lugar de buscar los consensos. Y a mí eso me parece tristísimo y me parece irresponsable. En este sentido, eh, yo creo que tenemos mucho más Pero fuerza. Pero tenían ustedes 100 agricultores en el salón uh -huh. de plenos ya no es por el, la gloria del Partido Popular ¿por qué no tuvieron en cuenta A los regantes del Salón de y ¿Qué cambiaba para cualquiera de esos regantes que hubiéramos reprobado nosotros al Gobierno? Creo que la fuerza que nos daba en ese momento era mostrar unidad. Y al final perdemos muchas oportunidades como corporación municipal cuando hay quien no quiere eh, sumarse a esos consensos, de los que encima es que cuando los escribimos, cuando dejamos al lado esas cuestiones partidistas, somos capaces de llegar a acuerdos en cuestiones como esta, en todos los elementos que están puestos encima de la mesa. Por tanto, tanto, a mí me apena muchísimo que teniendo la oportunidad para llegar a ese acuerdo, quiera servirse el Partido Popular de meter ¿no? esa cuña política, esa cuña con la que conseguir su minuto de gloria y que perdamos la ocasión de ir conjuntamente y de tener más fuerza que al final, cuando tenemos mm. fuerza es cuando vamos todos de la mano y cuando no se reduce el debate pues, a cuestiones simbólicas como esta. Está diciéndole a Eva Crisol que votó a favor del Partido Popular para tener su momento de gloria. ¿Eva? Bueno, aquí trataba, yo creo que se está Están confundiendo, efectivamente se trataba de algo político, ¿no? Es verdad, era una decisión política, ¿Sí? pero es que lo que se pretendía era reprobar al gobierno por las decisiones que se habían tomado, pero es que no significaba reprobar al gobierno, irse a Madrid y manifestarse en la, pu en la puerta de la Moncloa, eso no es una reprobación. Eso tampoco tenía significado. Si me está diciendo que reprobar en el, el Pleno del Ayuntamiento, eh, que es el órgano más representativo de toda la, de, de, de la corporación y el representativo del pueblo de Elche, eh, no, no tiene ningún sentido, pues me parece a mí que irse a Madrid, hacerse una foto para manifestarse en la puerta. Para, para aparentar o simbolizar que estás al lado de los regantes, tampoco tiene ningún sentido. Entonces, las declaraciones institucionales tampoco tienen ningún sentido porque simplemente son una manifestación de voluntades en la cual nosotros eh, reflejamos que estamos de acuerdo o en desacuerdo con una cosa. Si empezamos así, yo siempre lo que, yo, lo que creo que aquí en ese sentido, y además Esther, yo creo que está de acuerdo, hay que tener altura de miras y al final manifestarte a favor de lo que te toca a ti, que en este caso son los regantes, y, y, hacerlo, y, y, y ponerte de su lado, dejando a un lado las, eh, los intereses políticos. Sabíamos que por mucho que se reprobase a la, eh, desde aquí al señor Sánchez y al Consejo de Ministros, no se iban a ir. Pero es que sabíamos perfectamente que cuando fuésemos a Madrid no iban a cambiar las decisiones que tomasen porque, estuviesen en la puerta, porque se estuviese en la puerta del, de, de la Moncloa manifestando, eh, manifestándose en contra de las decisiones que se habían tomado. Simplemente era una decisión política y era decirles a los regantes que estaban allí en el salón de plenos que no estuvieron en contra de que se presentase esa moción, sino todo lo contrario, porque lo, ellos lo que querían era ver a sus, a sus representantes claro. eh, que tomaban una decisión y que se ponían de su lado. Yo creo que fue eh, bueno, pues fue una situación un poco compleja, ¿no? Sí, yo creo que, que usted en realidad coincide conmigo en que seguramente si usted hubiera redactado esa propuesta, esa moción no lo hubiera hecho en los términos que lo hizo el Partido Popular seguramente porque hubiera tenido una postura más responsable ¿Sabe lo que pasa? Que yo no presenté ese pleno extraordinario porque ya habíamos debatido 40 veces ese asunto en muchas ocasiones, pero estábamos ahí, la situación era esa, la que se presentó era esa y había que bueno, pues había que mojarse y había que tomar decisiones. Decisiones. Bueno, yo creo además que, que es que hablamos de, de utilidad, ¿no? Y al final, ¿qué es lo importante para los regantes? Que haya un recurso judicial, que la Generalitat Valenciana y que el Ayuntamiento de Els estemos en ese recurso judicial que lo que haga es tumbar esa decisión. Eso es lo importante y ahí es donde está la molla de toda esta cuestión. Es lo que estamos tramitando, es lo que vale, es lo que vale para defender los intereses de los eh, agricultores y agricultoras del Camp de Elx. y ahí nos van a encontrar. Y yo de verdad que sigo esperando, aunque solo queden dos meses de legislatura, que por una vez el Partido Popular le entre la sensatez, le entre la responsabilidad y allá donde podamos encontrar los acuerdos, formaciones que somos tan dispares como las que estamos dentro del arco municipal, ¿verdad? Somos capaces de llegar a acuerdos en bastantes cuestiones, pongámoslo en valor en lugar de echarlo por la borda. Yo lo único que les pido es que hagan una reflexión. Está muy bien que vayamos a los tribunales y es verdad que la única solución es esa, porque además lo sabemos todos los que estamos aquí, pero no solo nosotros, los regantes y todos los agentes implicados. Pero a veces... A veces uno tiene que tener esa voluntad política de apoyar a los suyos, independientemente de lo que le digan o la reprimenda que le vayan a echar en Valencia o en Madrid porque se ha manifestado de una manera o de otra. Es que ha habido ayuntamientos que sí que han votado en contra y que sí que han votado precisamente en contra del gobierno claro. y han dicho que hay que darles esa... esa Sorprendió mucho que el, esa la, el voto contrario de es compromiso. Ustedes una podían si haberse abstención por, si por que... las críticas de pero, su consejero Pero si de... es que no es la primera vez que tenemos este debate, no es la primera vez que defendemos esta postura. Si es que lo hemos hecho en numerosas ocasiones a lo largo de toda esta legislatura. Haya donde haya acuerdo, vamos a estar por el acuerdo. Haya donde quien quiera montar un circo para tener rédito político no nos van a encontrar ni en este asunto ni en ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Y en compromisos, ¿que los fueron a montar un circo? No no, no, no. Pero estoy convencida de que si le preguntamos a cualquier eh, agricultor o agricultora del Camp Dels, lo que le hubiera gustado es que hubiéramos aprobado por unanimidad una cuestión donde los puntos de acuerdo estaban encima de la mesa, los verbalizamos y los podríamos haber alcanzado. Yo creo, Pero, que, usaron, usare, de yo que, creo que, que se creamos. fueron muy Esther, decepcionados. Esther, se fueron decepcionados. ¿De verdad piensas que los agricultores querían una declaración institucional sobre la defensa del trasvase y no... no un tirón de orejas a un eh, gobierno que les ha recortado el trasvase. Bueno, pero es que demandar es que... y defender sus intereses... Bueno, pues claro, es que, una cosa no orejas. quita la otra, creo yo. Yo eh, insisto, eh, de verdad. O sea, creo que habiendo puntos de acuerdo fue una pena, desde luego, que el Partido Popular quisiera desaprovecha, desaprovechar esa posibilidad de unidad que hubiera habido y de fuerza conjunta. O que el, o que el equipo de gobierno decidiera darle la espalda a los regantes también era una pena. Sé que, sé que no lo hubiera hecho en esos términos, señora Crisol, y sé que comparte mi postura más de lo que pueda defender. Y como hemos comenzado hablando de carriles bici, vamos a ver... ¿Por qué han retomado ustedes el plan de peatonalización de la zona centro con la peatonalización de la replaceta de Les Barques? Bueno, es que nunca lo hemos dejado. Es que esa es nuestra hoja de ruta eh, a garantizar un centro peatonal. Lo hicimos con la obra pues, más estratégica que era la peatonalización de la corredora y de la plaza de Vas. Lo hemos hecho también con múltiples plataformas únicas, tanto en el centro como en el Raval. Y teníamos pendiente el acometer esta reforma de uno de los pocos eh, ámbitos que queda dentro de el centro sin llevar a cabo esta actuación que puede contribuir primero asegurar una movilidad peatonal y accesible en este entorno segundo a embellecer pues una parte clave también del casco histórico y por supuesto dinamizar también desde el punto de vista económico toda esta parte del, del centro de la ciudad así que se enmarca dentro de esa manera que entendemos desde el gobierno municipal de, de cómo articular este municipio desde luego con esa perspectiva de hacer una ciudad pues mucho más amable más transitable más accesible más verde yeah. en definitiva y esa es nuestra estrategia Ciudadanos está de acuerdo en que es oportuno estas obras a la vuelta de la esquina de la Semana Santa bueno si se comprometen a acabarlas pues será oportuno no, creo que si no se quedan se a medias pues veremos por dónde pasan las procesiones ¿no? bueno yo también eh, hablando de, de retomar y de los carriles bici en las últimas en las últimas juntas municipales que hemos estado una de las reivindicaciones que más hemos que más más han sonado ha sido de que, eh, la de que si hay carriles bici que están intercomunicando, que están comunicando todo, todo el núcleo urbano, todo, lo que es la ciudad, que ellos también quieren que de Balsares a Valverde puedan ir en un carril bici bien acondicionado y en buenas condiciones o de Valverde a La Valla. Entonces esa es una de las reivindicaciones que nos hacen porque todo tiene que ir para el centro, para ese anillo del centro, para esa zona y el resto del municipio nos tenemos que quedar siempre a medias. Pues mire, yo comparto la reflexión y le voy a decir que la mayoría de carreteras que conectan las pedanías con el casco urbano son competencia de la Diputación de Alicante, donde, si no me equivoco, su partido está eh, gobernando. y ya se han hecho, por eh, ejemplo, en La Hoya, se, sí, se ha avanzado ah, en ese carril bici y se han sí, hecho carriles. lo que le hemos demandado a la Diputación es que complete esas conexiones hasta casco urbano, porque está muy bien desarrollar diferentes itinerarios, hacia el sur, en este caso, de La Hoya, hacia el norte, en un tramito, pero lo que tenemos que conseguir es esa conexión con el casco urbano. Yo entiendo que son actuaciones más complejas porque implican más, más inversión, implican hacer expropiaciones de algunos tramos, pero creo que hay que ser decididos y completar esta infraestructura porque si no, no nos va a valer ¿no? si solo nos deja un pues, trocito conectado de la pedanía. Así pues que el compromiso lo ha reivindicado como muchas Como ha sacado el go al gobierno provincial, el presidente acaba de decir en este informativo que van a destinar 20 millones de euros para todos los municipios de la provincia, para, más bonos consumo. ¿El Ayuntamiento de Elche va a seguir cogiendo ese dinero para realizar campañas de bonos consumo en 2023? Esa es la voluntad. Tenemos que ver los términos exactos, porque es verdad que en este caso la Diputación lo que no hace es cubrir la parte del gasto que comporta, obviamente, la gestión de todos estos bonos. Pero bueno, en principio nos hemos acogido a todos los que se han puesto en marcha hasta ahora, eh, sobre todo nosotros hemos puesto en marcha un volumen importantísimo para ayudar a revitalizar el comercio local y también ayudar a los ciudadanos y ciudadanas en este contexto de inflación y por tanto pues la previsión es poder acogernos, aunque yo digo, ya digo que hay que tener en cuenta que con el caso de la Diputación pues siempre lo hace sin asumir esta parte de, de gastos importante. ¿Y con las mismas condiciones que campañas anteriores van a cambiar o modificar algo? Bueno, hemos ido eh, pues haciendo cada vez más accesible ¿no? cada uno de estos bonos y eh, en principio la fórmula eh, está funcionando obviamente siempre va a haber más gente que quiera acceder a un bono, qué bonos disponibles hay, no? siempre va a haber más demanda que oferta en situaciones como esta yo creo que se trata de articularlo en diferentes tandas, en diferentes horarios de manera online, de manera presencial asegurando pues que las personas independientemente de sus condiciones eh, de vida pues puedan eh, acceder, tener la oportunidad al menos de acceder a uno de estos buenos que bonos. se articule de mejor manera que no nos pase como con los patines, que luego los teníamos ahí en páginas de venta de segunda mano. Yo desde luego. Eh, sí, <risa> yo, ¿De ¿De el vez? bulo este que se está generando bulo, parece no, no, que se verdad. hayan vendido 3.000 patinetes y yo de verdad. No, no, no, ¿Podemos luego... poner en valor la importancia de fomentar bueno. la movilidad ciclista en un, eh, alternativa en un contexto como este? ¿Alguna vez? Bueno, pero entonces yo lo que estoy diciendo es que se articule los procedimientos de una manera de Y, correcta. y, ojo, que lo, en contra de los buenos consumos no tengo nada porque precisamente Ciudadanos presentó una moción uh -huh. eh, planteando esto. Casi no hay tiempo y hay mucho. Eh, Eva, ¿son transparentes, como presumen, el equipo de gobierno? Bueno, pues yo vi el otro día el análisis que se hacía y que, que se daba a conocer de la situación de la transparencia en el, en el ayuntamiento y yo... Bueno, pues eh, no sé si los demás compañeros coinciden conmigo. Algunas cosas se me contestan y otras no se me contestan y se tarda mucho en contestarlas. Yo creo que lo que les interesa lo contestan y lo que no, no. Somos transparentes, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo acreditan todos los organismos independientes que han evaluado los parámetros de transparencia de este ayuntamiento y que, de hecho, nos han hecho estar en el top ten de los ayuntamientos valencianos en, en materia de transparencia. Yo era la concejal de transparencia en la anterior legislatura. Así lo conseguimos. Obviamente, siempre queda por mejorar y en eso tenemos que estar, tenemos un volumen de peticiones de las formaciones políticas como nunca se había visto anteriormente en ninguna de las legislaturas y contestamos lo más rápido que podemos dentro de las limitaciones de personal que tenemos. Mm, Eva, Bueno, la sede ¿no? electrónica funciona bueno pues claro. no la sede, la sede electrónica funciona pero es verdad es verdad que es muy complicado acceder y buscar y encontrar y no lo digo yo lo dice la gente que hace uso yo ya estoy acostumbrada y para mí es fácil pero sí que es cierto que hay gente más mayor que por circunstancias eh, bueno pues bueno, tiene y no, tan digital, mayores, ¿no? y no tan mayor y no puede acceder a muchos formularios o a muchos trámites que quieren desarrollar incluso vale, para uso eso siguen sí, existiendo la, las, las oficinas bueno, presenciales es que por supuesto sí, La sede electrónica se pone también para dar un poco de facilidad a la hora. Tiene que ser complejo porque incluso ustedes han reconocido que se si han perdido alguna que otra firma de algún contrato por eh, sede electrónica. Bueno, creo eso es el TAO. De todo no modo. La, no la sede electrónica. De todo ah, modo, vale. yo, eh, yo creo que, bueno. Que, se, que si se llevaran a cabo y se desarrollaran las mociones que presentamos a algunos grupos, como una que presentamos hace unos meses, que se llamaba el Se te acompaña, ¿no? que en esa moción lo que pedíamos precisamente era que a través de la OMIC o, a, o, o de la OMAC eh, se estableciese un equipo de personas que ayudasen precisamente ...a desarrollar y a poder acceder a la sede... ...o a desarrollar de diferentes sí. trámites en el, sí. con el ayuntamiento... ...pues estaría muy bien... ...lo que pasa es que como todas las mociones se guardan en el cajón... ...ahora sí, se anuncia un videotutorial para acceder vale. a la sede... no vez, hay tiempo digital. para más... ...Eva, ¿para cuándo su partido va a presentar al candidato electoral? Pues no lo sabemos, ya veremos cuándo se presente... ...cuándo se, se toman esas decisiones... ...esas decisiones no las tomo yo, las toma el partido... Esther, enhorabuena por la victoria obtenida en estas primarias. Como candidata electoral, ¿cuándo va a llamar a las fuerzas de izquierda, a Podemos? Y el resto. Bueno, nosotros tenemos, primero, muchas gracias, y segundo, tenemos una, una reunión como compromiso eh, en la que vamos a plantear estas cuestiones. Sí que ya advierto que, obviamente, en total voluntad, como he manifestado siempre, a poder tener esas conversaciones, ya llegar desde luego a un acuerdo, pero vamos a tener reuniones en un ámbito sosegado y tranquilo, que creo que es lo que toca, que la presión no ayuda para nada, y por tanto, bueno, pues cuando haya novedades ya las trasladaremos. Bueno, yo le doy también aquí públicamente la nueva buena, que sale también por Reba. privado. Muchas gracias. Pues nada, cerramos ya este, esta tertulia de este martes, último de carnaval, y volveremos a vernos dentro de 15 días. Gracias, Esther Riez gracias no, Eva Crisom. Muchas, muchas gracias. La Glorieta con Rosmaria Alonso.